No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. O nacimiento de Novara, fa 25 años, marca una nueva traza de villar la aragonés y demostrarlo, con un claro objetivo, fer posible a vida en aragonés en la ciudad de Zaragoza. China Chana, la asociación fue creciendo y en cara que ha pasado por millos y pios momentos huete una rasmia y una capacidad movilizadora bien importante eso es de de Entre esos señales identitarios de Nogará y aso asocialización de la lengua Todos los conocimientos técnicos, filológicos y lingüísticos sobre el aragonés no valen ta cosa si no van acompañados de una comunidad de Hablans amplia, concienzada y capaz de hacer una vida normal en la lengua normal que queremos que sea el aragonés. Que se quede una inscripción teórica en una malentendida pureza de unas suposadas esencias condena al aragonés a estar un repolio objeto de museo. Este año tocaba celebrar que la por el aragonés lleve en viva, Tocaba celebrar que las luitas por el aragonés y la asociación Nogara continúan y champlando a su base social, y se ha feito con un mes cargado de actividad. Güey, en, eh. en tierra de Barrenaos, charramos de abril por la aragonés. y recuerda que te la barran radio y a versión radiofónica do blog del mismo nombre, que puedes leer o blog, pero que sí, que puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y Twitter, puedes milleras fotos que se pechan en Flickr, os vídeos que se pechan en YouTube y sentir y baixarte todos los programas que hemos feito antes en iVox u también en nuestro propio blog. Pero es lo que te valle la radio clásica Si no tienes ordenador, si no tienes móvil Si no, ya es en esta Sociedad tan tecnologificada O como se diga eh, Antimás emitimos tozos mierques De 6 a hueito, en Radiotopo En 101.8 da FM Zaragozana Más de 20 años dando voz a la sin voz Tierra de Barrenaos lleva ya 10 años dando mal en Aragonés Y recuerda que si ya es falta de cuñados <risa> <risa> No se ha sentido, no se ha sentido ¿Qué pasa si ya es falta de cuñados? ¿Qué calfer? Escuita Tierra de Barrenaos Ahora sí, Bueno, esa chen que, que sentíba a, a la trocan todos micrófonos, en ese ascuita tierra de Barrenaos, que, que pedimos de que sea un nuevo lema, de que, de que remate, de que tierra de Barrenaos meta a suyo granet de, de arena... meta a suya Pedreta en construir esa resistencia a Cuñarcato que que tanto nos afoga. Pues bueno, pues esas tres voces que que sentivas tan repolidas son tres nogareras y tres villas conocidas do programa que ya que ya han colaborado en o programa E que colaboraron en en aprestar y eso que xa conocido como abril por la Aragones. También, pero que si, Villavieja muy tisma, Marchen que que ya trabaja visto yo sería imposible haberlo feito sin sin todas las personas que que ya han ya han feito poca, muita cosa o todo lo que toda la gente que, que se ha movido en, en todo este mes y si se han venido todas, pero que si no y que en la radio y bueno, paso a, a presentaros ya a, a los convidados, a la mía cucha tengo a, a Rubén Hola, muy buena noche Enfrente yo a Mario Hola, buena noche Y a la miadrita, Tamara Hola, buena noche No <tose> Y bueno, pues lo, lo programa que hemos a hacer web, pues yo una mica y he charlar de, de este mes de todas las actividades que vi a Viu. Eh, mientras un mes, pues hemos estado, hemos feito una mica más posible, este, este vivir en Aragones gracias a la Asociación Cultural Nogara, y íbamos a meter pues chiqués, eh, trozos de, de audio de velunas de, de las actividades, porque no todas se, se grabaron, Y, y bueno pues pues si subimos a comentar la sismica entre entre todas las que las que yestimos. lo primero de todo íbamos a principiar por las jornadas vi había 10 días de de jornadas eh, que yo lo, lo primero que te os demandaría no sería una valoración general de, de esos 10 días de jornadas En, en conjunto, pues bueno, las de por las lenguas de Aragón, para pa quien no la haya estado nunca, pues son unas, unas jornadas que le van a hogar a Fendo 23 añadas, ¿no? Y, y este año pues han feito una mica en un formato una mica más, más largo y más pleno de, de actividad. ¿Cuál es la vuestra la vuestra valoración a SINAS en, en general? No sé qué principiar Antes de hacer una valoración, pues le enviar un saludo a toda la chen que... Que como decíbas ha estado organizando estas jornadas de conjunta con con nosotros y toda toda la asociación que en, en ha estado muy y la mi evaluación principalmente que ante más de que de toda la actividad que, te, que tenían estas jornadas este año Y la asistencia, y me quedo con que la asistencia a todas las charradas ha estado buenísima, mejor que, que, que de ningún año, me atrevería a decir, y yo me quedo con, así, así nace con una valoración breu con eso. Sí, yo prácticamente soy de acuerdo, muy tismas charradas, muchísima participación, mucha interacción, la chen preguntando y todo eso, pro bien, pro bien. Yo pues, pues pues la verdad ya que, ya que han estado pues 10 días, ¿no? Estoy o sí, casi, sí, 10 días eh, semana y media, incluyó cabo de semana con a saberlo de, de tipos de, de actos, ¿no? Que ya era la charrada más típica, digamos de PowerPoint, que también son pro bien, pero también había muchas pues de conciertos listas guiadas, presentaciones. La verdad ya que estuvieron unos días Unos días, pero bueno, y sí que bueno, aprofito, dar las gracias a, a, pues como a, Fe, a Dito Rubén, a toda la chen que, que colaboró, ta hacer posible todo esto y también a, a Bureo, a la asociación Bureo que, que jolio, que nos, nos dio un empentón bien bueno, te poder, te poder celebrar nuestro cada año como se me dice, total Payó unas jornadas muy muy dignas, llega no, a cabo de año de Nogara los 25, eh, 25 años que fue vanos, y payó que recuerde las más potentes. Como decía Tamara, pues en medio de un cabo de semana, limpió unas temáticas muy variadas, para el, al tubaso se han tratado, muy, no todos los temas, porque imposible, pero muchos temas para los diferentes segmentos de la población, Puede Vanos decir, y también destacar Pallo Antimás de Concierto que sí que encharramos un poco más en Tadeván de la visita a la alchafaría todas las visitas que hacemos siempre en las jornadas llegué el acto que más lo peta <risa> Pues si tú parís lo que, lo que te os propuso Como había muy tache en que, que no estío en, la, en las jornadas Porque no podía, porque te di fuera Por lo que fuese Pues íbamos pues a ir a, analizando una miqueta Pues cada chorrada íbamos a, a meter el extracto, el de, de lo que se hicharró Que afortunadamente pues se grabó Que lo tenéis todo pullado en iVos Para que las quieras sentir enteras Y íbamos a principiar pues, la, por la primera charrada ¿no? Por la que en principio todo con, con Juan Pablo Martínez y Adrián Lagrava ...que charraron de la transmisión familiar del de Aragonés. Entonces, eh, de hecho, con el audio... ...y ahí y cinco minutos después, pues, pues tornamos con, pues a, a charlarme una, una miqueta, ¿vale? Bien, pues en lo que el contexto de que a ayer... ...parlados de Aragonés en Zaragoza, ya somos parlados de aragones Bien, porque lo tenemos como luenga materna, como lo el caso de Adrián... ...bien, porque lo tenemos como luenga adoptada, ¿vale? Hemos feito del Aragonés eh, la nuestra luenga... ¿Qué quiere decir? Pues que hacemos una parte de nuestra vida ya en Aragonés. ¿vale? No, no, pues si somos aprendiendo, pues a lo mejor encara no somos en esta situación, ¿no? Eh, quiere decir que hacemos vida en Aragonés con compañías, con amigos, también con la nuestra parella, eh, en Otrevallo, eh, y nos planteamos oye, esto que a yo me fa tanto hoyo, que, que a yo me fa feliz, digamos, eh, yo quiero compartirlo con los míos fillos, con la mía familia, ¿cómo lo fue? Claro, y una luenga, ¿no? Y como compartir afición al fútbol, ¿no? Que, eh, Quiero compartir la luenga, pues puedo querer que en aragonés. O a lo mejor, pues digo, oye, me vale con que tengan el amor que tengo yo y, y aprenderán de grans, pues también hay otra opción. O Oye, yo lo que quiero compartir y es la cultura, pues eh, que tenga una sensibilidad por la cultura aragonesa, pues también. Claro, como yo una luenga, eh, la traza de transmitirla, pues ya no es la, la naturaleza, ¿no? Como nos ha venido la nuestra luenga materna, pues, pues la, por, por la transmisión de, de paisafillos. ¿sí? Pais y a las familietas ¿no? Eh, pero ni hay de atrás, pueden aprender más tarde, van, como hemos aprendido otros, hay otras luengas es decir, no, no hay la sola opción ¿vale? no nos planteemos esto como una cosa que eh, sí. a la vez, y una decisión importante porque va a condicionar parte de nuestra vida en, en, en los años venideros ¿no? con lo cual pues hemos de hacer un proceso de reflexión, estar convencidos o no, pero si no seguimos de estar convencidos de tener el emparo de aparella sobre todo si no y eh, aragonesófona, si en ye pues es más fácil porque puede estar mismo que ya fallegamos vida en aragonés, ¿no? Con lo cual, pues bueno, incorporar una persona más en esa vida en aragonés es más fácil que cambiar los nuestros usos cuando eh, viene un fillo, ¿no? Eh, pero bueno, y es importante que exista un emparo de, de, de, de aparella porque puede haber momentos allí de, de, de pues, pues no sé, pues, y, y importante que la decisión se prenga de conjunta. Vale. Eh, claro, si hacemos esto, eh, la Luenga, que probablemente ya tenemos una relación importante con ella, pues resulta que ahora ya es mucho más fuerte y es la, la, la Luenga que compartimos con los, nuestros hijos, ¿vale? Por tanto, eh, bueno, se trata de una relación más fuerte y habremos de examplar en los años siguientes todos los usos... Sí. Nosotros que hacemos en Aragonés, no es lo mismo, pues ir a Nogara a charlar un poco, a hacer unas vieras eh, charlando en Aragonés, pues que eh, vamos a tener que emplear la, la, la luenga para transmitir lo que sentimos a los nuestros fillos, que es lo que más queremos, ¿no? Para carrañar, para conhortar para tranquilizar, para consellar eh, para advertir, para mostrar, para contar cuentos, es decir, eh, va a pasar a estar una luenga muy importante para nosotros y hemos de, a la vez, esto nos va a obligar a, a mejorar la competencia progresivamente, Claro, eh, a un niño le podemos empezar a charlar, pero él empezó a charlar cuando tenga pues año y medio, dos años, pues eh, poco a poco, en primeras no necesita saber según te es qué cosas, quiero decir que, que también podemos tener un, un, eh, un proceso progresivo de adquisición de una competencia mayor, pero la vamos a necesitar si queremos hacer esto. ¿Vale? Y sobre todo nos va a mucha dedicación, o sea, va a estar una, una cosa importante para nosotros y vamos a dedicar tiempo, ¿vale? Bueno, ya me perdoné una vez que me chuleta, que no lo me sé. <risa> yo me clamo Adrián y charro cheso. Eh, vivo y estudio aquí desde que nací, pero los míos padres se me de Zaragoza, uno de Ciresa y la otra de dicho y me criaron aquí. Se me falló luego emplear los cheso en Zaragoza fuera de casa, porque yo lo empleo, pues sí hizo como lengua de Madrid, los míos padres, desde que yo la crió. También con mi tía y mi abuela, que se me a vivir aquí. Pero fuera de casa, pues ninguna más charraba el ocheso, con que tenía que aprender lo castellano. Como os digo, la primera fabla que aprendí es cielo que cheso, y empecé bien pronto a charlar tierra. Me parece que con dos años ya casi charlaba perfectamente. También es verdad que había muchas cosas distintas de abrevarme, porque poníamos pues, muchos fines de semana hasta fiesa, y también me estaba allí todo el verano. Y allí, pues casi todos los críos con los que chocaba los charlaban. Y también los mayores que viven allí, los pues, familias míos, que son un buen cuñao, pues, para que engañarnos. Y nada, total, que se acababan las vacaciones y todos nosotros, otra vez que aquí no charraba ninguno lo que yo. Lo que tenía que hacer es que aprendiera a aprender lo castellano... ¡Jolín! ¿Estoy tengo... en un cable? Vamos, espéñateos todos Sí, pues. Lo que tenía que hacer es que castellano en la guardería y un poquito ¿sí? Pero vamos, que eh, pensaba sigo pensando en eso. ¡Bueno, Yo soy Lucía. Y yo soy Pablo. Me fago yo el aragonés porque ye, bien polio y bien bonito Y a tu Pablo, ¿por qué te fago yo el aragonés? Porque ye, la nuestra lengua. Y ahora nosotros queremos felicitar a Nogara por sus 25 años amostrando y viviendo el aragonés. Felicidades Nogara! ¡Que me muchos más! la aragonés Feliz. de bien vivo! Bueno, sentíbanos en ¿sí rematar a, a, a Pablo y a, y a Lucía, a, lo, a los fríos de Juan Pablo, de una de las de las personas que, que estiró, los pones que, que estiró en esa charrada. Bueno, que te os pareció? Que antes más tenemos aquí a, a presentador de la charrada. Pues muy muy, muy interesante, es una charrada bien pincha, aunque se charraron de cosas bien bien bien, bien polidas, sí, sí, pero bien. Una charrada. No sé cómo decirlo. A ver, no llega un tema fácil tampoco, ¿no? No, no llega, no llera. Si te lo querías pasar bien, no ibas a esa, a esa charrada. Estas ya charradas van a la Por ejemplo, Juan Pablo, pues charró desde la, de de la vista de un país, ¿no? De cómo fue divertido a mostrar la aragonesa a los suyos fillos y que siga. Cual cosa que no, que no refusen de impuestos. Y un proceso muy, muy difícil en Bolicau, y metió a saber lo de, de teorías que lleva por un mundo sobre, sobre estas prácticas y a lo menos a mí me pareció muy inter, muy interesante por esto. a yo lo que me fascinó hoy que que lleva que lleva país con los suyos fillos y eso es tío interesante y, y el o futuro del aragonés ya hice, que... y hice, así más que lleva un tema vital. Eh, es, me ha mucho hoy como lo planteaba, ¿no? Porque decía que él fa lo que puede, ¿no? muestra el aragonés, eh, se busca de buscar el defeso pre, ¿no? porque no había material, había un buedo e, existe en, en, este de, en, esta de, en este tema, cómo se buscaba la vida, cómo se fue pre opre para poder mostrarles el aragonés a lo, a lo fillos y a la filla, y él ya, ya resignado de que si bien, pues, él eh, decidían, pues, por presión social, de amigos, u lo que estase, no charrar el aragonés, pues ya tenía asumido que eso podía pasar. Uh -huh. Bueno, que de efecto ya ha ya pasado, ¿no? Como comentó Belún, de, de las personas que ya han republicado, pues eso, pues de, de niños que, que van a, a Aragones en casa, que le han tetado, y que, y que, pues, pues con, con la edad, ¿no? Pues con 12, 13 años, pues se van dejado de, de charrarlo, ¿no? Que Pues que tampoco... A yo también lo que dices de, de, de destacar una mica eso, ¿no? De... de, de De, de concarar la realidad, ¿no? de, de saber que, que bueno, que estoy un camino muy largo y que puede estar que salga bien, puede estar que salga mal, puede estar que salga pues pues ni fu ni fa, ¿no? eh, que a lo menos pues les inculcas una miqueta pues, la, la moral a la luenga y a la diversidad y todo eso. Él les la mostraba porque a la fin una luenga más y una riqueza y también pues argumentaba la facilidad que se tiene aprendiendo una luenga, aprendiendo de pues muchas más. Exactamente, bueno y, y a yo también... Yo yo había dos cosas que me apuntado aquí para para decir una de una de las frases de de abril en aragonés así en general la dijo Adrián la grava precisamente que yo lo de a una mala les podemos charrando de, <risa> de, de los de ansó, ¿no? Que muchas vegadas pues también tenemos eso, ¿no? De que como somos tan poquicos los que charramos a aragonés, ¿no? Y Y pues también pues, pues lo de hacer una charrada familiar, ¿no? Yo la imagen de, de Juan Pablo, haciendo la charrada con la suya nina y los suyos nino, cada uno a un canto, interveniendo, charrando, dan, dando la suya en vista, yo me pareció súper entrañable, enriquidor y, y muy todo bien, ¿no? Oye, una... Un ejemplo! ¡Qué mágicos es que ya ¿eh? <risa> Oye, sea, yo, yo, la verdad es que Lucía y Pablo tan ta nosotras son como, como la esperanza del futuro, ¿no? O sea, yo, un ejemplo pues de, de educación tales y de y de cómo lo fan servir y bueno y como tantos otros notas es que estos son pues más a man y, y los conocemos más Hombre ya ya no yo tan entrañable porque ya ya <risa> <ye> mayor no <risa> ya ye, ya he un estudiante, no y, y todo esto pero pero yo me pareció también muy muy interesante la suya en vista no de una persona sí. lo que decía una amiga en el audio no que se vais a zaragoza a que él no más charraba cheso que había de, de una amiga pues de aprender de cómo se charraba aquí y, y, y, y, y todo eso no pues que, que yo un hostias yo un trucazo para pa, vamos vez de estar flipando ¿no? eh. sí. Bueno, pues si te os no sé si tenéis bella cosa más, o pasamos hasta la siguiente pues venga, pues continuamos la o segundo día o, o martes, pues ya vaiso vaisó de las montañas <risa> Xavi, Xavi Lozano que, que muchos lo conoceréis porque es el autor de blog Felqueral que hay un blog de fotografía y charló pues de, de precisamente pues dicho, pues de la fotografía de, de la naturaleza de osaurarme en lo suyo caso, porque él vive Viviastino Arbe y, y nos ha mostró las suyas fotos, y bueno, pues encharro una que antes más, lo, bueno, ya, ya encharraremos los metros y los parís, o el audio que, que ha prestado, y se, y se troz de, de la suya charrada, y, y pues encharramos. Estoy en eh, el barranco 2 Lucas, en, en oros no sé si te suena, antes de arribar tallescas, pues un flis que ye o sea, yo un flix que es impresionante yo le querría tener en sobrero para el concurso del geoparque de, de sobrero pero bueno, como no, no hay sobrero, ve la vez y y si yo hace el plegamiento, pues todo el barranco ya no, es muy curioso y bueno, pues claro, para una mina de huello, pues el agua que cae al canto como si probarás, pues, aquí la imaginación de cada uno ye, ye libre un desmío en fotográficos el río la y este bolo que hay una piedra que mide tres metros y medio, casi cuatro y tiene un rato en ese rato y cae una persona sentada para que te falle una idea de, de cómo oye y bueno, hay el principio de una marmita de Chigán que se dice en, en Chelochía que llegue una piedra a principio a una losa plana pero, pues, vela riada, se llevó esta losa y la dicho en, en punta el rato no, no vales el puente que te recibe antes eh, no, Creo que la tengo una foto, aunque salgo yo en la parte superior eh, a la vuestra izquierda, para que se vea la, el, ta, el tamaño que ya hay. Querrí venirte aquí con un escalador que se clava en medio del pueblo. Ya que yo no me meto. O sea, no, eso lo tengo claro. Me quiero dar un motor y no quiero dejar poquillos para pa clavarme así. Detalle del río La Aquí se ve. Ya... Parte, de, parte del frato que te recibe antes, pues si se hace las tracciones del paisaje, de un paisaje en grande, pues ir quitando cositas chicotas que puedes jugar con la, con la composición, con la exposición, con las texturas, porque esta rola tiene muy rica en texturas. Una auto que me merecen en, en diferentes, en diferentes eh, estaciones del año. Esta de primavera, Sibillez, la folla de, del fao que a salir en verde. Esto y la cascada del Estrecho, pero con vez año ¿no? en, en Ordeza la, la primera cascada que llegue que es muy fotochénica bueno pues como yo soy farto de bien esa cascada con la vista en cara que la tengo y de ahí la veremos pues de la vez me da per, per frustraciones. aquí pues de primavera está el es salito aquí la tenemos de aguerro la misma una exposición eh, las, las ramas que se cruzan un día esta foto y está en, en squayin da guerro también como se por las hojas que me pareció curioso cómo flotaban las hojas y se reflejaban los en, en la basa. Pues... Pense que ha arrivado la hora del teu valencio. De Temí es el momento. Pues eso. De es el momento. Qué talento tengo para meter las cantas que principian con con voces, eh, con con, con speeches, psicofonías, psicofonías que se sienten de, pues de, de Lozano. Bueno, ¿qué piensas de, de esta charla? Me son son aquí la mofla porque porque esta charla la presenté yo y, y de verdad que a yo pues me encanta o Blokfeldkeral me encanta como como charra Lozano, me encanta cómo escribe y pues sí pues pues pues, pues yo era... Y esa charrada me, me encantó. No sé si vos atrás opinad lo mismo. en cara que no tenés Pokémon. <risa> Eso ya en charraremos, después. Bueno, la, la verdad es que es una, una charrada bien interesante porque es verdad que... Bueno, yo estoy... Que, que le interesó a, a Tolomus, ¿no? A la chen que feba fotos porque sabía de que ella era charrando eh, Xavi en, en la charrada y, pues, de la chen que no hacemos no, no fotos, pues que... que bueno que paremos cuenta ¿no? de lo que cuesta de verdad hacer una buena foto o sea eso nos charro de que se pollaba de no está plegar en la maitinada, no sé qué con la NIO, con tal y y esteo pues yo pues muy muy inter, muy interesante además pues, de verdad que que sentirle pues siempre siempre hay una gozada y de pues, pues con la exposición que que fácil, pues en la flama pues ya está está completar no la verdad es que esteo vamos un luso yo no entiendo de fotografía si no sé es que cuán charraba de todo lo que feba para hacer la foto, ¿no? del objetivo, de los balances de blancos y tal a yo me sonaba chino, pero sí que me quedé con lo que hiciera Batamara el esfuerzo que cuesta hacer esas fotos, más que más, anti más de los conocimientos técnicos los conocimientos, bueno, el esfuerzo físico que le va, pues divierno, amaitinar a las tres domaitín de apoyar en la tuca de un pico cuando llaman y sendo pues eso a yo me impactó Y también lo que decía, de cómo se iba, pues por ejemplo, en, entre semana, a puestos como Ordesa, que los cabos de semana pues llegué a rebutir de Chen. Cómo aprovechaba que vivía en Opirineo para poder hacer esas, esas cosetas esas cursas, un privilegio ¿no? que tiene el de, de vivir así y poder hacerlo. Y cómo fue esas fotos hinchen de esos paisajes que conocemos todos con, con tantísima Chen. Yo tampoco entiendo guaire de fotografía, pero lo que es verdad es que las fotos son, son una pasada. Son pinches más, y so, cal reconocerlo. Sí, o, o blog, la verdad es que sí, sí, sí. De la, de una de las que nos, ya escuchando no lo conoce o blogs de bien pincho, y antimas, a yo y se antimas me truco la eficacia porque me trobé con Chen. Eh, que no me he pensado de trobarme las ti, pues porque no he ido mundo aragones o fablan, y, y tampoco pero que lleve, me, me trové con educados ambientales y con montañas. O sea, chen, pues este otra otra traza de plegar a chen que puede estar pues que, que pues si estas chornadas tienen dos tipos de públicos, ¿no? Los los, los riquis a fablás que hemos, nos charren de lo que nos charren, pues porque nos cuaca mm, ascuitar en Aragones. A nos sí. hemos y lo sabes. Sí. <risa> <risa> pero eso que lo mismo nos da 880 que guito que voy tanta que bueno que que llevo por escuchar charra de Aragones y emplear a, a nuestra luenga. y dim pues pues que que de verdad que le interesa le interesa el tema a yo la verdad ya que pues a mí me, me cuaca muy toda esa comarca me cuaca muy toda la montaña y ese ese yu pues de todas todas pero bueno ya ya chuntas, pues varias opciones no o sea eh, estio una idea muy buena comida a, a hacer Bueno, yo como soy un friki de, del aragonés, yo anti más de las fotos, que sí que yo, verdad, que son muy pinchas y tal, y todo eso, pues yo lo, lo que me lo que me y eso, pues es una pochalle y se verse tanta poliu que. Que tiene él y, y que bueno, pues eso, pues que yo me regalaba, como son me son fendo momos aquí de yo me regalaba sentiéndole sentiéndole charrar, como pues eso, pues pues como si, si podés Si no, si encara no conois felqueral, no sé qué es fendo ascuitando tierra de Barrenos, aturad un Ninte, porque seguro que los ojos ascuitando online, y todos visitad Felqueral, o mientras lo sentid, pues visitad felqueral porque ye ye pincho. Y después pues en iso, en la flama se la la exposición. ¿no? Que se fue hace una chiquita de bandadera Pues así con la Con la chenque veníbanos, Con toda la, la patacada de chenque Beníbanos de De la charrada Y con bellas cuantas fotos ¿no? Que creo que ya se han vendido Bellas, bellas cuantas no, no no no sé si no, no tenemos datos Bueno, pero eso, pero, pero sí que ya que está estado un ex Yo sé que el primer día se vendió el una y, y bueno, no sé si en que Contina, ¿no? No me extrañaría que se vendesen de lo buenísimas que hieran Pues sí, pues sí. Pues sí, es muy recomendable era lo blog, la charrada que todos la sintáis, pues que sobre todo pues para la chen que le, le faiga hoy la, la fotografía y todo eso que entiendo una mica más, pues pues y sí, una pasada, ¿no? Y también aprendimos a, a valorar las fotos no más por la por lo polidas que llegan sino por, por todo el esfuerzo que le van que le van de zaga ¿no? Pues como nos como nos decía. Bueno, si todos pues pasamos tal ta avenien que, que bueno, pues ese o primer miércoles, o, o miércoles, ¿no? porque sí que bebió dos lunes y dos martes, pero miércoles vino no más que uno, pues o miércoles vinió eh, Xavier de Jaime a charrar de, de ocho pocabecero bueno, una charrada que, que ya, ya en Eva no es bella mica, pero pero bueno pues que él nos dio una mica y se vista lo fació, pero que sí, en En Aragones y pues pues que nos contó con, nos contó que ella era hizo de de ocho poca pecero que a muchos pues ya nos, nos sonaba pero a muchas otras personas pues yo cuento que les que les descubrí ese patrimonio tan majo que tenemos en Aragón y que muchas vegadas valoramos valoramos y conocemos tampoco no todos meto una mica al audio y, y tornamos a escape. queremos queremos charlar de, de una mena de árboles que, que son muy viejos que son comuns centro toda Europa y que y que han estado eh di fuera de de los huellos das personas, ¿no? Por lo menos dos dos rechirados. Eh vina tres, los los árboles que rechitan cuando se tallan, los puesto a dar de tres trazas, de primeras sin detallar. Árbol y creciendo, las ramas baixeras son más más gordas que las ramas de en alto y y un árbol pues que no tiene tiene un una crecedura natural. Puedes trobar también eh si si ese árbol, otro árbol similar, lo tallas arras ras de rechita, rechita, eh que entonces brancas, pero desde abajo, ¿no? Desde el tocón, desdeo, desdeo calce. Y eh eso es lo que los enchaneros claman tallar. Tallar le un una colja de brancas que surten de de opuesto ayer al tronco, ¿no? Isto lle isto lleo, boa tarde. Isto lle era lo que se fa en moitos puestos con las carrascas, con os rebollos, con os casicos, tú queres fer leña, tallas arras ras de xurero e fas un tallar. Te trobas e pues con rechita moitas moitas moitas branca e unha matigar, ¿no? Moito moito peso, ¿no? E unha tra traza de De, de trobar este eh, y cuando lo tallo se va a dos, a tres, a cuatro metros de altaria o sea, cuando tú trayas el, el lo tronco si ese árbol es eh, capaz de, de, de rechitar rechita a tres o a 4 metros de altaria eso, y eso un lo que se clama en castellano un árbol trasmocho un, un árbol escamalato en bellas balsas del Alto Aragón o un cabecero Isto se fa con moitos árboles Dende fa moito tempo isto, bueno, isto está aquí, aquí, está aquí tajar el árbol a tres metros de altaría. Si tiens que pullar, tienes que tirar con lastral. Bueno, pois isto tiene unha razón, unha razón moito importante. Yela ye la necesidad de ser compatible el extraer fusta dos árboles en puestos en domina moitos moitos ganados Oye, con esta, con esta guitarreta, eh, sentíbanos charlar eso de, de ocho pocapecero, eh, en iso, a Xavier de Jaime que, que nos metió anti más, pues hizo pues muchas, muchas fotos pues de, de lo que llega, nos espalde, una, una, miqueta, todo, todo lo que llega aquello y, y todo lo que feban para, para defender este patrimonio. No sé qué, qué han pensado atrás. Bueno, yo oye llegué... que tallo yo estoy una charla de, pues das millos bueno tal porque porque el tema me interesa claro y, y la verdad es que sí que hemos sí que hemos escuchado muchas veces a sentir por suerte de ocho pro capero pero sí que es verdad que hay una cosa un patrimonio que no que no se conoce que fueras de de pues poca que lleve disándose la vida en esto pues pues no se esfiende Y, y bueno todo eso como los aragones, ¿no? Sin no más es que somos chismas de pues eso de, de luitas Chicotas que casi casi pues pasan desapercibidas y, y ante más sentirá a, a Xavier que ye, bueno yo una manda suya redolada y un experto en todo, o sea yo yo un maestro y maestro de verdad, pero ante más de pues pues un maestro en todo lo que en todo lo que pertoca a, a o medio natural de, de, de la ciudad Ciudad de la Ciudad Tierra y, y pues tal que demás, no pa es que no nos ha bagado en cara de, de conocerlo más. Pero vamos, tallo nunca nos sobra nunca nos sobra una charrada sobre patrimonio natural y, y está pues dar una muy buena excusa ta esta charrada de chopo. Tayo muy muy interesante has escuchar eh, a A, a Xavier, que lleve de, de Teruel y que antes más eh, comparte con yo ese amor por, ro, por los chopos, porque en mi lugar vi muchos chopos cabeceros que a mi familia siempre dice, ah, que tienes muchas chopas, y pues yo no sabía la cosa, indica que, que conoce a Xavier y ahora pues, aunque pues, lleva una historia bien polida y, y, y como los chopos cabeceros interactúan con la economía y con, con la sociedad. de de las redoladas del sur de Aragón. Muy, muy interesante. Yo a mí hoy estas jornadas. Yo no, no podía ir, de seguras que estoy una charrada muy interesante, pero sí que comentar que antes de charlar del aragonés, lo que se seguiré consiguiendo con esta mina de charradas es charlar en aragonés, otras cosas que no siga el aragonés. En este caso medio natural y me parece muy positivo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya había uno de, de público que ya seguía pensando en meter una rampa sí, de chopos capeceros. Una, en... una refinería de petróleo. <risa> <risa> ¿Y que? No, la verdad, ¿y que? Nos, nos vemos la risa y pues eso, porque somos aquí, pues... Pero, oye, jole, oye, que O sea, hay un patrimonio, ¿y que Lo de la contiparaza con los aragonés no, llegue, ¿vales? O sea, son árboles que se son muriendo por no tener una buena gestión, de más muy trasvegadas, pues no por manca de... No por manca de chen que no quiera hacerle esfuerzo, sino porque mesmo os. os, os la chen que tiene os árboles no sabe lo que tienen, o daos permiso hasta actuar, o sea que podría estar a lo menos, pues muy sencillo, más que más en perras, que lo de siempre, que tampoco nos costaría cosa o muy poco. Eh, pues y eh, proteger esta, estas especies y la verdad ya es que hay una pena que, que a la fin pues como siempre pues hay un trabajo voluntario de Chen que va pateándose todo Aragón para contarnos pues los chocos que tienen a su lugar uh -huh. pero yo Antimás y eso y tal y como nos explicó el una amiqueta ¿no? y una cuestión que, que tiene una val, una valura también económica que que, que eso sí que se, se puede se puede rentabilizar mesmo económicamente ¿no? ya sabemos que había atrás atrás muchas valuras de, de sociales eh, culturales y eh, naturales pero también mesmo económicamente ¿no? se se me puede sacar traslada y y bueno y una de las cosas que charro que Antimás pues eh, vivió en eh, cartas propias, pues pues y las jornadas que han despensado Chupoca de cero, ¿no? Que estemos yo cuento no sé si todos los que estemos aquí estemos en la misma en en julio en el Julbe, fa, sí. fa años, pues que que soy una jornada bien pincha, ¿no? Pues que, que te vas pues pues sí, pues a hacer una gambadeta por por Omon, Aviller como como escamala en un un chopo capecero y, y pues pues fue una jornada pues eso pues de chenta de convivencia de música de, de estar chuntas y chuntos y, y bueno pues sí una chornada pro pincha se aprende te lo pasas bien y, y pues eso pues para yo muy recomendable a toda la chin que pues eso pues que es el informe de tanto de chopo capecero como de las jornadas estas no que, que mejor traza de, de informarse sobre chopo Capecero que una jornada de gambadeta poromón y de lifarao No lleva comida, no pasa nada, no tiene que gastar. Bueno, ya al, al otro día, ya ocho jueves, somos de, de las jornadas, pues venían las editoriales en Aragones, en este en este año entendimos dos, en tenemos la editorial Transiberiano, pues que que le va poco tiempo, pero que ya ha editado buena buena cosa de libros, no creo que nueve u diez ya ya en Levan y Sordica que esto ya sí que son ya ya son veteranos, ya le van un, un fasca de años editando libros y, y bueno pues que nos contó en una mica dos ambistas, dos trazas de de Villero o Mundo de la edición de libros en Aragones. metemos la, lo corte de audio y, y tornamos y uno de los problemas también que queremos superar o que veíamos que era que difícil superar y ya eh, las dificultades Pues, tú quieres hacer un libro para una comunidad chiqueta y si pasas una edición tradicional pues de hacer 700, 1000 examples, con lo que suposa ¿no? de inversión Eh, la edición bajo demanda orquesta, pues te permite editar o sea, sacar los libros los libros que, que quieres o sea, te demandan 5 libros, pues, libros y bueno, corrección las hemos conchuntas, esto es una de las cosas que nos hago yo insistir, a los a todos, nos vea muy todo gollo a todos y llorar un modelo de lengua ¿no? Y entonces lo que hoy leyendo a otros aprendébanos, pero también de llevarnos en equivocaciones, ¿no? O cosas que se podían mejorar. Entonces lo que hacemos todos los libros los leemos entre todos y miramos de complejar en los modelos y no tricolotianos pero sí discutir. Oye, esto se puede hacer así, no es esto. Y nos vemos correcciones unos a otros de forma que el modelo sea mejorado. se se me tanto que yo cuando me he repasado en un modelo el de alas de papel, pues 300 cosas me han marcado entre el y digo, joder, a ver, y entonces bueno, pues unas las otras las cambias, otras de, mira, es que esto y esto, y entonces la, la persona que me ha feito la corrección dice, anda, lleva pues, la copia, he aprendido uno de las correcciones. Entonces, un proceso de corrección, para nosotros es un aprendizaje y logramos que o modelo de lengua de todos los libros se llega muy de consenso, se llega un modelo cada vez más. transparente, más flexible más cercano a lo que se charra no limpiándolo de cosas inventadas limpiándolo de cosas incorrectas no más, eh, yo va a faltar también pues una serie de, eh, de de rescates de escritores en aragonés de pioneros del aragonés de clásicos del aragonés que se tenían que haber feito desde hace muchos años y que no y que no se ceba. Así nas que me embarqué en un otro suicidio editorial que lleve la Biblioteca Pirineos hasta entonces traí todos los cuatro primes ejemplares en los que publiquemos pues la obra completa de Cletus Torredellas en Ribagorzano la obra completa también de Damaso Damaso Carrera, la obra completa en aragonés meridional de Agliberto Garcés y después la curteta pero impresionante eh, obra de o maestro nacional del Setán, Leonardo Escalona. Cuatro títulos. en los que, bueno, pues con una edición pues muy, muy, pues muy cuidada con mucho aparato crítico, con fotografías de la época, pues eh, lo que se quiere es eh, fixar lo que sería la, la obra de, de, de estos escritos, ¿no? Bueno, y así nas, así nas plegamos ya así nos pegamos ya en ese Chueves, que, que nos estuvieron recontando una miqueta pues y iso, esos pues, proyectos editoriales ¿no? Que, que tantas horas buenas nos han feito pasar pues leyendo, leyendo tantas y tantas obras. ¿Qué comentad? ¿Qué decir? Pues dos editoriales que si no me equivoco ya han estado en las jornadas años anteriores con las que Nogara mantiene unos vínculos muy, muy cercanos Decir que llega de a Graiser, ¿no? que encara que se dediquen a lo mismo, no, no se vean como competencia en este mundo del aragonés, en que todos hemos de tirar entre una misma endrecera, y sí pues destacar más que más entre ellas el enfoque que le dan a, a este tema de, de la editorial. Por un costado, pues Transiberiano, que como nos decían, funciona en baixo requesta de, de PDU de, de libros, y Sordica, que funciona de una traza más tradicional. Una charrada imprescindible porque el aragonés cal de hielo, ¿no? Ya siga, te aprendelo. U, si ya sabes, bueno, que nunca dices de aprender, ¿no? Pero está te, te a tener también un, un poco de ocio. Bueno, yo lo... Y hay que eso, la parte... Bueno, primero, mano, pues era la, la parte de, de Transiberiano, que yo me parece que es muy innovadora... cuanto a, a la forma de funcionar, ¿no? Que, que permite, pues lo que decía, ¿no? Que con un público muy todo chique, pues, pues poder ser viable que se editen libros, tener una viabilidad económica, ¿no? Que no palmes pasta, que, que es lo que le pasa a todas las editoriales que se dedican a hacer cosas, bueno, a, toa, a toda la chin que se dedica a hacer cosas en Aragones que a la fin hemos de pagar, ¿no? Por, por felas. Y de Atramán, pues también, eh, Chus y Raúl Uso, no pues que fue hace un, un repaso que lleve verdad, ¿no? De cuan de sientes la charrada, cuan veis todo lo que han ido ofendo, tanto de literatura, de narrativa, de poesía de tal, que lleve una pasada, pero también pues de eso, de las replegas, las monografías, de todo eso, de... To de... mismo cuentos taninos, ¿no? Que ahora ya en Zagras no, no en fan, pero no en feito. Y, y bueno pues pues muchísimas cosas que, que, que hostias que son muchos años ya ya trabajando, ¿no? y conseguir que eso tirentaban, pues pues yo un, un mérito impresionante. Sí, la verdad es que pues eso tener tener a Chen que se que se dedica a esto pues es e imprescindible pues está todo, ¿no? Está está mejorando nuestro agonés, está entretenernos, creo que sí. Está, mismo, esto pues que lo emplearán los maestros y maestras en Efer clases pues yo lle... Claro que sí. Ye, pues o sea, tener editoriales que refirmen install, venga, y instaló en fragan en Treballos, en, en Aragones, llevamos llevamos uno, dos a la C de, del Aragonés y, y tenerlos en las jornadas, pues, de verdad, que muchas vegadas, pues, repiten y eso ye, una suerte, porque si repiten, y porque cada año, a lo menos, sacan un libro, si no dos, Sino no es que cada, cada año, pues, presentan una cosa nueva y, y ye, pues, ye, De un goy ¿no? Pues villelos todos los años con, con novedad Exactamente, y que dure y que dure, <risa> bueno pues pues eso, ya, ya plegamos en noviembre, viernes ya yo, casi en, en o cabo de semana y esta llera, bueno, no, ahora feo a 25 años, pero no lléranos las, las únicas que feaban los 25 años, ¿no? Porque había una colla de, de música, bueno que lleva más que una colla de música que también Feba a 25 años y que y que bueno, pues que tenieron a bien eh, celebrarlos con, con nosotras ¿no? Y que llegue ...la ronda de Voltaña, Julián y Pilarín... ...se envaisaron de, de Sobrarbe... ...y vinieron a charrarnos... ...y entre otras muchas cosas, pues nos contaron... ...lo que te os meto con ti, Nosotros... Eh, en Voltaña, pues nos juntábamos muchas veces... A, ...a tocar, hacíamos alguna ronda... ...con melodías, con canciones... ...de otros grupos, claro, nosotros no teníamos nada... ...y, pero eso ya era histórico... ...ya venía de, de hacía ya bastantes años... ...de la gente, que somos ahora de la ronda... ...desde que eran jóvenes ellos, y yo también me he juntado a veces con ellos... porque son otra generación, eran un poquito mayores que yo, pues eh, hacían rondas por ahí por la calle y, lo que digo, siempre con canciones de otros grupos, hasta que llegó a Voltaña Manuel Domínguez. Y Manuel Domínguez fue un poquito el revulsivo. No solamente porque tiene mucha capacidad de organización y hace las cosas bastante rectamente, que organizaba ensayos y todos íbamos a ensayos la cosa funcionaba muy bien, ...sino porque él tenía un inquietudes en temas de letras de canciones... él escribía letras de canciones, le gustaba hacerlas... ...y entonces él, él buscaba siempre temas musicales con la gente donde iba... ...entonces llegó a Voltaña y allí encontró, pues claro, que se juntó con gente que tocaba la gaita... ...con gente que hacía rondas, que tocaba instrumentos tradicionales... Y ...la voz de Melendo... ...la voz de Melendo y de Paco, que son botes muy bonitas... Al final, eh, un día nos juntamos también a tocar para un paloteado, ahí se, sonaban las gaitas, también mi trompa, quedaba la cosa mediamente bonita, y Manuel nos dijo, ya lo tengo, esto es lo que yo quería, yo quería montar un grupo eh, para, para poder expresar él en principio, pero también para, para poder disfrutar de la música. Entonces comenzamos disfrutando de la música, tocando también canciones de otros grupos, de la orquestina, de la Valdecho, era lo más habitual. y luego La primera yo... canción que se... Exactamente, luego ya Manuel empezó a decir, bueno, tocamos bien estas canciones, salíamos ya a rondar con esas canciones, y de repente dijo Manuel, pues no, he pensado que voy a hacer una canción, y salió la canción de Bruno Fierro. Esa fue la primera de las canciones, era fijo cosa, como veníamos siempre de ronda, de cachondeo, pues nos venía muy bien para ese, para ese tema. Igual es un milagro. Igual es un milagro del El santo. santo. De San Bruno Fierro. <ríe> sí, Mirá, hay un paralelismo entre San Bruno Fierro, que nosotros decimos, dentro de la cofadería que tenemos, una cofadería de, del santo, y Mosén pues, en esquiva de Balader, hemos <risa> no sé. San, El... ah, ah, san. Ah. <risa> hay un paralelismo porque bueno, eh, ambos eh. son de Barbastro, ambos fueron bautizados en la misma pila. son <risa> milagros. <risa> Y así nos sentíbanos como una la, la ronda de Voltaña, como fación y esa, esas primeras cantas, esos primeros trangos, esos primeros pasicos que, que nos le volontan lo que llegó y la ronda de Voltaña, ¿no? que todo un señal de, de Aragón, de la música y, y, y Dios obrar, ¿no? Como la billete y esta, esta charlada. Pues, qué decir de, de la ronda de Voltaña? Pues está ta muy tachén ya, o punto de contacto con la aragonés, que ya, muy tachén no ha sentido. Eh, eh, si, si no llevo la ronda no, no ha sentido Guaire el aragonés en cara que nos siga una colla que tenga Guaire cantas en aragonés y que llegue como un polvo de atracción ¿no? entre el aragonés y lo aragonés brutal, sí, sí teníamos la suerte de contar con Pilar y Chula Chularín. Chul chul y Chula chul chul chul ¿no? una chul fusión ¿no? como <ríe> sí <ríe> como era Gotrank go <ríe> y pues lo tallas ¿no? <ríe> y la primera fricada de año noche, hombre No, no, pero es que no. suerte de contaros con él la charrada y de pues, concierto también el Cabo daño y una suerte que tanto Nogara como es, faigamos 25 años y lo que nos queda Yo, yo pienso que, que, que parte del éxito de, de, de, este, de este Cabo de Año ha estado a Ronda de Boldaña, porque el concierto Y, y indegable, ¿no? De, y indegable. O sea, podemos decir lo que sea, sí, pero bellasinas pero, Hombre, y que y soy yo también, pues una de las de las cosas que me fació hoy y que y, claro, pues eso, pues conocer a, a, a Chulián y a Pilarín, que son dos amos de, de personas, ¿no? Y que yo creo que, uh -huh. que transmitieron toda esa, toda esa calor humana, ¿no? Que, que transmite siempre la ronda en general y, y estos dos en en particular, ¿no? Que, que bueno, pues que estío, estoy muy topincho, ¿no? Y, y, y soy muy tachén de, de muchas de mucha edad, ¿no? Y, y que más pues también lo que decía ¿no? en, en el concierto se billó, ¿no? Que hay una mica eh, porque pues en Prao o en comando pues ya llega otro perfil de Chen que no lo, si sí. los que no si queremos. Y, ¿no? y eso que iba a comentar que lleva dos, dos menas diferentes de Chen en el concierto, pero también en la charrada, ¿no? La Chen que venía por la Aragones y la Chen que venía nomás por la ronda. Los fans, los, los grupis, ¿no? Los eh, grupis, sí, sí, sí. O exactamente que además la la charra la facción en castellano porque la ronda les permitimos lo que. <risa> <risa> <risa> lo que nos diga, ¿no? no que, pues, en, si es que en, en todos los lugares vi, viese un, una colla, como una ronda, y es fundamental. Exactamente, exactamente. Y ya, yo, se me hace muy curioso una mica lo que cuenta, ¿no? En este audio, lo de, lo de que principiasen fendo versiones de, de la orquestina y de la Valdecho, ¿no? Sí. Que, que hay una cosa que, que ostras, que me, me truco muy ¿no? Y, y ahora, pues eso, pues todo lo que, que bueno, que, que la orquestina y la baldecho. la conocemos muy la y los queremos mucho y fan una música muy buena pero a, la, a los que conocéis la chen son llegué a la ronda de voltaña. ¿no? si queréis también comentar el formato de la charrada que para yo estoy curioso que <risa> estío, una charrada que du duró 10 minutos estío, Uy, lo, se <risa> lo más horizontal posible el charrón de 10 minutos edición ahora preguntanos lo que queráis uh -huh. Y la chense ánimo, y casi dos horas de preguntas. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, eso, ante más. Este año, pocas charlas. a cotoloro no tiempo no que tenébanos porque porque o centro zarra las nueve bueno pues esta este una ¿no? que encima esos viernes siempre hay una mica difícil, más difícil hacer las charradas no pues, pues la chen se mata los lugares de fiesta de lo que sea no y, y los viernes siempre siempre hay una mica difícil programar cosas pues esto no, esto lo petó también ahora que charradas o centro agradecer a Centro Joaquín Roncal, lo trato que nos nos ha dado este año y los anteriores Y decir que hemos plegado en que o con Sergeno, Charre de Aragonés. Sí, sí. <risa> bueno, sí, sí. Yo, la verdad, de aquí un abrazo, ¿eh? porque bueno. ye, un amor, nos trataron muy todo bien y, y una, una maravilla sentirse así. Nas. Bueno, y si antes más me, me febad momos de que se me cayaba la baba a Pozal Sentiendo a, a Chaviloza, ¿no? Pues ya plegamos a, a, otro, a otro de los días maravillosos de, de las jornadas Pa' yo, ¿no? Esto cada uno vive como, como lo vive que es, tío O sábado con ese grandísimo concierto que tiene Bueno, grandísimo chiquet, concierto, ¿no? Porque ya un, un concierto aquí alto en, en la Vía Láctea Eh, un concierto muy en familia, porque ya eran los Poké porque ya una sala en que cuye Poké Tachen, y, y bueno, pues que lo no fascinó Nicho. Sabisarria, ex cantaire de, de Obrin Pass, y Feliu Ventura, que hay un cantautor pues, valenciano también que le va muchos años fendo suyos discos en ese... estilo una mica más de, de cantautor pero siempre dándole también heredando peleando tolerancia de, de los cantautores valencianos de antes más y dándole un también pues un, un toque nuevo no tenemos esa suerte de, de vivirlos en directo y, y bueno grabemos la verdad es que no grabemos mica de, de la actuación pero sí que no en, en ensayos sí y que grabemos un trozo no todos taquetos faigaz una idea de de lo que pasó en esta no hay más chica de todo porque porque estío una una maravilla pues pues tosimos a meter este trozo este este ensayo para cuenta que hay un ensayo y que todo y con eso suena maravilloso y Y bueno, antimás también, igual como aquí se sienten las, las latas de viera, pues en, en el ensayo pues también se siente a la, la H encharrando. En, en son de refresco. De refresco, exactamente. Light. <ríe> <Fresh> en color. <ríe> <ríe> bueno, pues esto os una miqueta con Sabi Feliu, que puede estar que con Oishkaaz la canta una miqueta si, si es sentido bella vez a Brinpas. Y, y pues encharramos eh, una miqueta. i s'acabar. Som el combat contra el noble. Som la paraula silenciada. Som la revolta monso al gris. Som l'espurna que en la flama. Som la lluita que compartí. Som la pedra la barricada. Som el poble per construir. Som ya grimes en la mirada. Toma el coraje de seguir Romblar, ferida amar y bancar tens di aver buscar Sonto tu un perdestina S'è una storia per valiare Tutto un futuro per cor We're a plorar, ¿eh? Ya te lo digo. Yo ya estoy plorando. <risa> bueno, eso. Más chico. Impresionante. Maravilloso. No sé. Me quedo sin, sin adjetivos, ¿no? Eh, bueno. os doy la parola. Mejor que charlas vosotros que yo casi soy emocionado y todo. Bueno, pues... Tayo ta esto no sé qué que, que decir verdad ¿Qué ¿Qué? imagínese <risa> no oye verdad un puntazo de las tronadas un puntazo tan hogará eh, lo fijemos así en, en ese cabo de semana pero pero bueno si es que has puesto estar en no concierto no o sea talló o sea, Obrin Paz ha estado pues una de las mías collas no sé más más importantes de mi vida y conocer a Feliu que no que no lo conoce va pues pues es tío una cosa impresionante también y, y poder compartir con él no, no más o concierto sino puesto lo que es tío, parar o mismo concierto todo lo día, y la, ah, la cena sí, la cena sí, la la, que, tío, bien, o, o sea llegado. hacemos un, unas privilegiadas y a yo me dice fa diez añadas que va a estar pues como esté pues viendo esta chenta tan como nosotras pues pues bueno pues eso, sí como tú No, Anti más, pues que te fan sentir importante, ¿no? Porque, porque jolío, venían de, del Kurdistán, vienen tan a Nogara, fan concierto, es que como, jolío. tenemos buenos charrazos con él, ¿no? Anti más de Otemado Concierto y se interesó mucho por el aragonés, la verdad. Charremos de muchas cosas y venían a presentar los suyos libros, ¿no? Suyos respectivos libros. Por un costado, Sabisarrea presentaba Totes, Les cançons Paren de Tú y Feliu Ventura como un récord infantesa. No era simplemente un concierto y era un concierto de presentación de dos libros, aunque iban leyendo, intercalaban fragmentos de los suyos libros y los iban acompañando de las cantas que, como decir, que ilustraban las historias de, de los suyos libros. Podemos escuchar de Extremoduro, Acortatu, Progreso Brimpas, Progreso si las cantas de Feliu Ventura... y para hay una suerte lo que decía tenerlos aquí pero también en un formato que ya es muy diferente al que gozan de de estar, no que, por lo que son en, con este espectáculo de que se dice las no se libres batallas y cançons, sin incluso <risa> son plenando los teatros de, de Cataluña de Valencia no de lo que son los países catalans y aquí pues tenerlos en un formato más chico no plenemos también la sala pero tenerlos a un, a dos metros no Nos y, y fendo Vieras, que en un teatro no Sí, ta, también es, nos dijeron cuando rematoron que que tales eh, ha estado pues curioso sentir pues hizo a a o sus pericos y todo eso, que, que claro en un teatro más grande pues pues no se siente Y más fredo no Y que a más les truca No hay en la primera vegada Que Xavi viene no Ya presentó historias del paradís Cuando fue hace en catalán Y después con lo hace en castellano Y, y cual, ya, ya cuando presentó historias del paradís en, en la industria ya en fa año eh, Se le fue más curioso que le decís no, no, no. En, en, catalán. en catalán, claro. Sí, pero feliz. Y él, sí, que llega la, la primera Vergara. Verga sí. claro, y decían, esto cuando lo contemos en Valencia no se lo van a creer. ¿no? <risa> Siempre comenta eso, ¿no? En el primer libro que decir que son venidos a Zaragoza a presentar en catalán las suyas obras, con hielo chico, ¿no? Si son escritas en catalán, nosotros defendemos las luengas, ¿no? O ah. también una de las luengas que se charran a Aragón. nosotras y de los chicos pero claro pues si ¿sí podemos enterarnos <risa> todas con el español claro pero, pero eso pues nosotros por ejemplo estemos en un concierto de los catarres que que antiguamente eran 30 personas uh, en, en la sala Z no y, y en la en la sala Z bueno podíamos pogos y no darnos en toda la noche o sea que ya era ya era impresionante y, y les les nechilemos ¿no? no no no en catalán, en catalán. No, no, que, que, sí, que, las las cantarlas cantar pero cantaban en catalán, pero las cantarlas presentaban en castellano bueno ¿no? te digo más. a cero no festival defendemos las longas oye defendemos las longas perdón defendemos la a tierra sí sí no, eh, a, a, a, y defendemos la tierra cero no charro en catalán y pues, en la PLEC sí que charro en, en catalán no y, y una cosa y una cosa curiosa yo también me quedo y eso bueno no era la primera vegada que viábamos a avisarle en formato cantautor eh, con lo cual pues no me truco tanto como como la otra vegada pero sí que lleve verdad que yo sentir las cantas de brimbas Versión cantautor, ¿no? Porque hizo sintes los primeros acordes de La Flama o de Abuiko Maír o, o, o cualquiera distas y lo que te sale ye, meterte a votar, ¿no? Y a, venga, que ahora entra Miquel con la dulzaina y, y pogo y no sé qué. Y yo una mica raro, pero la verdad es que queda muy to bien, ¿no? Que... Y ploremos, ploremos <risas> a todo. Yo, yo he de estar sincero y en días no me he a hoy. Yo ya era feito a Ori y era la caña, y pues, oh, cuando, cuando sintié por primera vez el acústico, pues yo no me feo ah, hoy. Ahora me soy fendo y, y ya, pues ya me, ya me cuaca, pero jolio, que ya Hombre, no llega un concierto de brinpas. Llega la presentación de unos libros acompañados de música y diferente. Bien, bien, pero a, a tú te cuaca o pues te cuaca brincadas. Sí, hombre. Pues te, te, si te añe la misma canción. Pero hay que no a un concierto de Obrin Pass. Que sí, que sí, que sí. Lo, todo lo que tú quieras. <risa> tú lo que querías ya tener a Brian Pass. No, y... <risa> no, no, pero hombre, que, que, que es. Y es Meso Aiso y. Hombre, claro, también no llega lo mismo sentir en versión acústica. La vida es en Setú, tú, ¿no? Que yo una canta pues más. más, más lentica, más, más de. de sentimientos y tal que no tengas por... correcto exactamente <risa> que dice hostias y y pues lo que decías no de, de un libro pues que también iban leyendo trozos de, de un libro y bueno yo de los de los libros yo nomás me leyó todas las canciones parlan de tú y, y sí que es verdad que que eso, que va metiendo trozos de cantas que entre más pues altuvas son de la nuestra generación y, y soy ya también muy muy pincho no sentido extremo duro hay ¿eh? En, en voz de, de Sabio de Feliu, pues era... y, y también muy pincho, como, como chuntan la historia del Estado Español con Chile, con Pinochet, con Toiso, da yo muy interesante. Las cuatro hemos crecido con Obrin Paz y Feliu Ventura, este más descubrimiento. ¿no? Yo sé que a, a Chendela que he venido a ver o concierto más por Sabi. Por Se enfue se con la, con, la, con el descubrimiento de, de Feliu. Yo, por ejemplo, con Isabel Feliu no Guaire Y a raíz de que iban a venir a Zaragoza En principio a lo más Y ahora hay uno de los discos que, por ejemplo, le voy, le voy a subir en el auto Y el libro, yo cara no me lo leí Pero fa muy buena marca, muy bien, marca muy bien, sí, sí Y un de descubrimiento, sí, sí, yo un robo, como dices. Yo, ta, ta, yo este no sé, la, la definición de la palabra canta-autor, o sea, viéndolos <risa> en, en un escenario, pues eso, casi espullados, no más con una guitarra o, o sin la guitarra, asistía, es que y. Con una chiquita escenografía, al decirlo sí. también. Sí. <risa> pero pero hizo o sea villeras las voces de verdad que yo, que se pierde la farra no pero pero sentirlos tan íntimos y tan amanestio un, vamos una suerte unos de yeah. privilegiados y a la Vía Láctea que nos amparase el sí, espacio para hacer, sí. para hacer para hacer un creo concierto sí. también de verdad y bueno eso, y hoy pues estemos también en la albada también nos nos deis un un espacio <risa> para <risa> para contenerla pa No sé si tenemos bella cosa más que, que decir, y pasamos ya hasta la siguiente. Bueno, listo no había audio porque lleva una, una uno dos dos actos que decíamos en primeras, ¿no? Que más chen ya vio, que yo cuando cuando pleguemos, nosotros fébanos una piqueta tarde y ya viva un Fascal de Chen y después pues de nosotras en cara en cara venido más chen, ¿no? Que lleva la visita guiada ta, ta la chafería, que la, la fació a neta, que lleva una una de las personas que trae en la chafería como guía turística. en castellano por un regular pero pero que esta vegada pues consiguió fernosla en, en aragonés bueno la chafería payó y yeah, eh, probablemente las cosas más pinchas que vi ya no en zaragoza sino en toda aragón y sin y sin probablemente y hombre creo que había cosas más pinchas pero bueno hay ahí por por Astibar, no y no vamos a meter aquí un ranking pero bueno pero para yo, yo, yo una y una marga, una maravilla ¿no? y, y, y bueno Villela en cualquier lengua yo, yo, una, yo una un gollo y, y Villela en Aragones bueno pues ya esté toda una experiencia mismo de, de entremos en Ascorz mismo entremos en Ascorz <tose> ¿no? fiquemos la Aragones en Ascorz <ríe> bueno en zagueros entra muy todo ya. <ríe> Bueno, pues lo, lo primero de las gracias a Ana, ¿no? Hombre, pero que sí. A Aneta, que, que nos vació esa charrada tan, tan pincha y tan, tan bien feita. Y, y soy de de, pues, de... de Fer de entrar al Aragonés en, en un espacio tan mítico, históricamente y políticamente, como la chafería. verdad, eh, pues sí, soy eh, también pues atrasañadas con, con Chusén. O sea, tener a Chen que, que controle estas cosas y que... y que nos pueda hacer estas, estas visitas pues eso qué vamos a decir ya como como ha dicho Rubén Antis pues este pues tío de dos actos que marchen vieva... yo recuerdo mesmo a los de seguridad ...y a las de las taquillas flipando con nosotros diciendo pero pero cuánta gente viene a esto y pues tal que les diésemos una lección a la organización de las visitas turísticas en, en la tafería sin las que bueno si pudiésemos hacer las de normal Asinas estaría de pistón, o sea que no cales en unas chornadas de Nogará, te podrás cuidar una visita guiada en, en Aragones. Si Belun nos ascuita, pues que sepa que las visitas eh, turísticas en Aragones, ya siga la Chafería, siga o Casco Viejo, lo que siga de Zaragoza o Río, pues son muy rentables, eh. Exactamente, cada vegada que enfemos se, se imple aquello, ¿no? lachen en, claro, en sentirnos, porque a Neta, lógicamente, como cualquier biquínio turística, pues lo charraba. con en, en voz alta ¿no? Charraba Testrus y, y la Chen pues eh, se quedaba ¿no? una mica de pero esto es que nos preguntaron que si eh, asturiano, que si hay eh, catalán, que si no sé qué bueno mismo eso, fuimos replegando chen, ¿no? Que, que yo cada, por cada sala que entraba nos viva más chen, ¿no? <risa> <risa> yo decía no sé, cuando cuando salgamos topatio aquí ya íbamos a levar a buena recua, ¿no? de, de, de peña The cemetery. The cemetery. The Heavis que nos hemos meso aquí con... Se <risa> oye por la neta. <risa> con la neta. Pero, pero bueno, es verdad que además de una mica dice palo, ¿no? Y soy y, y activas también pues eso, pues, pues, pues, pues, pues lo que siempre decimos, ¿no? La alchafería y una, y una cholla de, de los patrimonios aragones, de la humanidad y un espacio público que cal reivindicar, ¿no? Que se metan, eso, que, que, que no sea una anécdota que... Que se puedan achustar esas visitas en, en Aragones, ¿no? Yo me carroño con viajen que dicen: Zaragoza no había cosa que ver. Compañeros de yo le digo: Pues ves, tenés tal la chafería, ¿no? ¿Qué más quieres? Yo. y ahí he estado cuantas vegadas y o sea he hecho la visita guiada en, a, en castellano dos vegadas en catalán otra y en aragones una otra venga y, y, la chafre de trilingüe y, y, a, y antimas también he estado por otros por motivos y siempre te trobas bella cosa nueva siempre descubres ve el bel detalle bella coseta y siempre te cuentan bella cosa a más a mesmachen que no sabe que tenemos un patrimonio lingüístico tan importante y a mesmachen que no sabe que tenemos un patrimonio cultural Su, monumental tan pasa, importante Ay, de todas trazas ya que he cerramos de la alchafería, Ay, yo sí que me fa muy todo duelo que no se puedan ver eh, ciertas partes de la alchafería fuera ya de lo del salón de plenos y todo eso, vía, vía bellas salas que merecen la pena y que, que no se emplegan por los políticos tan aso bien como, como salón de plenos y es una pena que no más hachen que ya institucionalizada y que haya política pueda, pueda disfrutar de de esos artesonados, de, de esos muebles de esas paredes y, y eso pues colectivización ya <risa> Charra Tamara que conocéis muy bien la alchafería sí. y yo que conozco muy todo bien lo Paraninfo le pasa exactamente lo mismo ¿no? mm. pues y una pena que si no tienes enchufe o no tienes vea persona que te pueda fijar no, no puedas disfrutar de, de un patrimonio que de todas mm -hmm. exactamente expropiación ya <risa> <risa> bueno, pues, pues, y eso ya con eso plegamos todo el lunes. Dica, eh, agora pues se bateó y eh, una pasada de charradas, de, de Chen, diciendo cosas súper interesantes, mosicos, historiados, eh, naturalistas, lingüistas, de todo. Y ya plegó. O segundo lunes de las jornadas y nos trovemos, pues, que vaisaba a lo nivel, ¿no? Que, que ya en cuenta de jornadas y eran chorradas. Y, y que nos traba, ¿no? pues con una charrada de quitos charra, ¿no? de, de qui, aquí sosentiendo ahora mismo, de Tierra de Barrenos, pues que me convidaron a charrar los estalentados de Novara, entre los que me incluigo, de Omeo de Blog, no de Omeo Blog que fa 10 años en, en este 2016. Y, y bueno, pues estas son bellas cuantas cosas de, de las que dicen Y en 2006 ya he decidido pues ferme, ferme yo un blog. ¿Por qué? Ahí son los motivos, ¿no? Primero, tiempo libre. Tenía un reballo, pues que... Era un reballo fácil, no iba a hacer las cosas y tenía mucho tiempo libre, pues, aunque le llevan los blogs de atros... Y ahí, aunque pues dice, pues hombre, pues en, este, en estos ráticos, pues en cuentas de al o los blogs de, de no sé quién o leyerme el heraldo y tal, pues, pues podría escribir, ¿no? Necesidad de hacer servir el aragonés. Yo ya lleva rematado segundo, continuaba en Nogara como, como socio, como creo que en aquel año ya, ya era de maestro, bueno, creo no, seguro, que era ya era de maestro, pero con todo y con eso, pues me ganaba de escribir y de, y de dar una mica de, de salida a, a, a todas esas cosas que tenía. que tenía por lesmo también como terapia no muchas vegadas y bueno pues si es leyio alto a sobe en tierra de barrenos pues muchas vegadas cuento cosas muy personales no cuento anécdotas de la mi vida de la mi familia del mi trabajo y eso también pagó y una mena de terapia también lo pensé desde el primer intér Eh, para charlar de todo. Eh, no quería un blog especializado, como viene a tantos otros, pues decía, ah, por ejemplo, antes, ócheme eh, palabras que ya hay lingüística, cordón trenzado, que ya era tecnología, no, pues yo no tenía pensado un tema. Eh, por responsabilidad con Alluenga también, no y era un momento. Aunque Internet eh, principiaba una mica de entrar en, en, todo, en todas las casas de todo el mundo, y, y la aragonés lleva de estaller presente. Y yo sentía también como una responsabilidad ser una mica más vistero, la, la aragonés. Y pues esto de inutilidad que sale que sale Perasti, y porque muchas veadas también me lleva escribiendo según te es que cosas, ¿no? Y, y yo siempre... en esas envueltas pues tenebas o complejo este de inferioridad no de la chen que escribe blogs y una chen formada culta que sabe muy todo no sé qué mi amoita chen que no teneba ni de ella que me parece va pues pues no voy a decir Bueno, las furas, pero bueno. Yo decía, ah, pues hombre, pues si, si esta persona escribe un blog, ¿por qué no va a escribirlo yo, no? muchas vegadas, pues nos vemos nos de menos y lle de cabota también, pues, pues, eso, que Villachín, que, que se atreve, que goza a hacer eso y ¿por qué no lo vas a hacer tú? Bueno, le vamos a que una gorina en <risa> el estudio, que estoy por disar la canta y, y pasar de, de charrar de esto. Bueno, yo aquí no tengo cosa que decir, porque esto, mío y pues atrás que, que yestiez, mejor que diga lo que opines. No, pues es pues, que una, estoy una charrada <risa> muy todo divertida y con los eh, Pokémon para arriba y abajo y eh, la presentación de... dos taxistas muchas es... gracias a la chendelorad charrante bah, este, oh, este brutal, muy... no sé si me liquimos a saberlo y bah, pues, pues muy bien, muy bien, muchísimas gracias Carlitos, este oh, pro bien, lo siento por vosotros. No. Bueno pues yo qué decir, no de tierra de barrenas pues yo pues diez años de 10 diez diez, diez, diez, diez años de, de blog, un programa de radio, muchísimos materiales en en aragonés, ta tan plegarta ta sentir y ta y ta la aragonés y Y bueno, pues que le va a una charrada así, se o cabo de año de tierra de Barrenaos o no, eh, pues siempre ha hecho nada se prueba de, de dar espacio a, a la chen que, que, que apoya y que bueno, que refirma y que y que, que se ha afeito ya un, un hueco en, en este mundo y, y no podemos no mancar tierra de Barrenaos. O sea, eso ya daría. Antes de verdad soy, soy de acuerdo con Mario que ante más tiene una charla. Muy bien feita, muy bien estructurada encima más muy muy divertida, que no llelo de menos en una charrada. Esta era una charrada de las de pasarlo bien, ¿no? Pues por amistad por lo conté... Eh, eh, las otras no, ¿qué? ¿eh? Las, las otras eran más teóricas, digamos, ¿no? De sufrimiento. El enfoque que le dio sí. Carlos, pues ya era más divertido, ¿no? Pues sí. metiendo pokémons y mesmolachando público, también petes la sala, muy bien. es una mena de coordinada, pues patroleate, ¿no? Sacamos el tema de Deathlord y esas cosetas... <risa> Que el tema de Dazlor no es mío. Pero te mola. <risa> Hombre, yo que Dazlor mola. Quien no conozca a Dazlor, por favor, que meta en YouTube Dazlor, que, que soy una, una cholla de la humanidad. Y como la chafería u... <risa> o... Con, con dos Zetas. <risa> Igual no tanto. <risa> Pero... <risa> cuento que no tanto eh pero pero sí sí y, y una maravilla bueno yo yo hizo simplemente mí, pues como ponen pues dar muchas gracias a toda la chen que, que vino que todos es la mía la mía chapa los charmande los Charmeleon, y los charizard y los Squirrel. además Carlos ya era un dos míos alumnos de este año pues ya era así chivándose de este y el charmande este Charmelion, no para, para la chen que no que no los conoceva no que que eso también y muy bien por qué no conoceis a los Pokémon por Dios Porque no somos tan mayores Hola Ni frikis Yo soy tan mayor Y no, lo... sí, y no los conozco Porque no me La chen que te lleves sintiendo La chen que llegan a la charla No los conocía Porque eran machos No, oye, verdad Los choben son los que conocen Los Pokémon Yo soy quinto de este mes H Claro la, la Y, y no, no me este. fan hoy Isa Mierda Bueno, bueno esto y otro debate No, pues es no. que sí si eh, Ha preguntado Que pero lo pasemos respondido. muy bien y que muchas felicidades por lo tuyo cabrón, que hago. No, que no, que no, vamos a charlar años los, no, no. los Pokémon. No, no, pero visto que depende para otro programa ¿eh? Ya, ya en charlaremos. Porque me da cuatro horas. Anti, más en tengo uno en Men sobre... No sobre los Pokémon, pero bueno. Pero spoiler, va, spoiler. Va por Asti va por Caballero astí. Caballeros Zodíaco. Bueno. <risas> Uy, si es <risas> que... <ya>. Spoiler. <risas> bueno, eh, o martes, o martes no tenemos audio tampoco, porque es que una charrada una mica... Una, una charrada mesa redonda, barra taller, barra que misión Eh, de Cudiaus, Cudiaus en el mundo del Aragonés, ¿no? Que. Que esta, pues no se, no se grabó. Eh, y, y bueno, pues pues cuéntanos una, una amiguita, Tamara Que ve como, como lo, la belleza por principial, por bella persona Bueno, y yo quería explicar un poco cómo se plegó a esta, a esta charrada Porque sí que esto va a saber de las jornadas por, por calendario Pues porque ya que la hacíamos con, con Chen de casa Pues se podía chugar un poco más con, con la calendata Pero talló esto de las más importantes de las jornadas y se fació por una necesidad eh, Lléranos sintiendo llenarnos bueno Chen no se va muitas. Ta, muchas Bueno, varias personas no se van dicho muchas personas no se van adito que que en el mundo de Aragones... había una manca de, de cuidados y yo personalmente soy soy de acuerdo y que Caleva, antes de que esto se fuese más más ta, pues eso, ta, tan pues puesta en que no pueda ser haber tornada pues pues que Caleva a lo menos eh, pues reivindicar y y esa so, manca de cuidados y, y fue lo vistero. Y bueno, esto ha una demanda, una demanda de Chen, eh, de Chen con of Hablan, o sea, no ha una charrada que demandase la Chen de Nogara o no más a Chen de Nogara, sino que, que era una cosa que sentía que no que caleva Que caleba que lleno más, tallo, lleno más un o primer trango, te prevar de, de continuar trabajando este tema, porque, pues, eso, porque estas cosas, pues, si ya el aragón es ya en peligro de extinción y, además no cuidamos a la hachen que lo charra, pues, sentir que bella persona dice de charrar eh, porque no se ha sentido bien en, en ves puestos o en besintes, pues, lleno que más duelo fa, o sea. Si ya faduelo que el se pierda, antimas, si sabes que una persona que ya interesada en Aragones es echararlo sabe echarlo, y está emplearlo, y esa de defenderlo, por porque no se trova bien en estos en estos ambientes, pues eso, que al y tan nosotros este pues como a primera a primer zaborro de, de un treballo pues estoy que, que durará mucho, por suerte, por desgracia, no sé cómo decirlo, y que, que bueno, que al menos lo, lo importante a yo es prenderlo de fren y, y reconocerlo y, y visibilizarlo. Sí, entonces, totalmente de acuerdo ¿no? ¿No? Cosa que aportar Porque porque yo, verdad Porque, porque había mucha chen Que que, que, que ti vergoña porque, porque por las malas trazas De, de otras personas y, y, y es penible Pero ya sinás y, y cal enfrentarlo. Más uno a lo que cito <risa> yo, yo que, que, que Ante más, muchas vegadas yo esta, esta charla Bueno, se fació La chen que no que no este antes más, con no había audio Se fació pues como una mena de, de taller anónimo a la tempo de escribir en un papel cómo se va a sentir o en qué, en qué puesto, en qué linte en qué, en qué pues bueno de qué, de qué traza se va sentido no cuidada o, o mal en el mundo del aragonés y nos sirvió a dar pie de, a charrar de, de muchas cosas y, y bueno, a lo menos si, si de esos mensajes que sentimos en, en esa charrada eh, bella persona le ha valido a decir, mesmo, bueno, estoy una mesa redonda una mesa redonda no no más de la chen que llamaros en la mesa sino que se probó de estar una mesa redonda de toda la chen que llegara en esa sala o sea este pues hizo una cosa participativa y que que ninguno se sintiese pues más o menos responsable de todas estas movidas y si todos esos mensajes eh, pues hicieron eh, pues que que Bellum dijera hostia, o sea no ha parado cuenta de esto, y puede estar que esta actitud de llevo pues pues a Belatra otra pues no le mole o no le O no le caiga bien, ¿no? O sea, no... Pues llora, eso yo es súper importante. Yo creo que viva dos necesidad que... O sea, en, en todas las jornadas y tal, pues viva pues, muchas cosas y tal, pero viva dos charradas que responden a la necesidad. La una, la primera, la de la transmisión del Aragonés, pues que responde a la necesidad de que ya no somos mayores y la Chimba teniendo fillos y fillas, Y, iba va queréndoles charrar en, en Aragones, ¿no? Y, que, y creo que esa charrada pues empleaba una mica, eh, o prevaba de, de emplear una mica y esa y se necesidad. Y a traje, ista, ¿no? Que, hay una cuestión que nos hemos trovado muy tú a Sovent, pues de echen que, que ya entres en Aragones, pero que hizo que, que se trova con, con salientes que actitud pues que, que no aduyan precisamente, ¿no? a, a la espardidura o a, a Isemenar el Aragones. Y, y, bueno, pues pues probamos muchas vegadas, pues eso, en no Nogara y en toda la chain, pues que, que compartimos esta visión de esta vista del aragonés eh, siempre probamos pues de que la chincha de primer día, en que que se que pero que sí, ¿no? Y de decirles, pues mira, pues te allí se no pasa cosa, pero eh, que sepas que esto lo has dicho más, pues, siempre con una mica de empatía, ¿no? Y de, y de saber decirle las cosas a las otras personas. Y ya no, no más de eso, no más de una corrección lingüística, sino de, de un sentirte pues eso, pues, pues abrigado por la, por la tuya comunidad, en este caso lingüística, ¿no? Sí, más que malo que se reflejó ese día, pues es tío que vía trazas, actitud, que fan que la chen se sienta mal. que muchas veces pues no, no paramos cuenta la chen que la mejoramos más añadas o, o que bueno, pues que ya que que hizo que refirma la chen que lleve lle principiando o no la que lleve principiando, o sea, que decir Carl la chen siempre igual cal cuidar las trazas siempre. Y aproveito, uh, proveito las gracias a los ponés porque no estoy una charrada una charrada fácil y donde primeras pues estuvieron encantados de, de colaborar con esta con esta historia. Y, y bueno, la verdad es que lo, pues eso Pues, pues hicieron que la cosa fluyese ¿no? Y que se charrase de, de muchas cosas Estoy aquí con sinceridad Y estoy como una charrada pues muy íntima No, no por a poca chen que va que no Que no estoy así, no que que vi Había mucha chen, pues casi como la resta Pero sí que estoy como una cosa, como una traza De abriros de nuestros corazones encara ¿no? que si no, un poco, un poco Moñas, pero estoy así O sea, estoy la charrada más, más íntima, más personal De toda la chen que llenamos así Que lo que decías es que también creo yo muy importante que no llega no más para la que en principio, ¿no? No, no, no llega solo problema que había en el mundo de Aragones, también la le va muy tos añadas, también le cal sentirse arropada, ¿no? Y eso pues pues lo que decías tienes, tienes toda la razón, ¿no? De, de eso que llega, cuidarnos entre todas y, y entre todos. Vía un resumen, pero bueno, si sí, uno estoy en la en la charrada en Homoyes y Cordías número 11, 12... No, con no, no una faga el número no pues no muy Jessy Cordias Y a un resumen pro bueno <risa> Atra que suena muy to bien en acústico eh. <risa> Bueno, pasamos Ya hemos rematado las jornadas Ya se remataron las jornadas Pero vi, vi había muchas cosas más vi Había una viera, una viera que se dice religada Que nos fació ordio minero eh, que, que por desgracia nos hemos zorriado ahora mismo Porque no, no entendemos Pero bueno, pero, pero que, que ya, ya les, les hemos feito buen, buen gasto ¿no? eh, Bueno, esta viera ya se presentó en chinero En, en un concierto con Drunken Cowboys Eh, se fació un concurso, Tatrigaro o suyo nombre. Eh, también se fació una, una etiqueta que tenemos aquí a, a la persona que la diseñó y que nos contaron la miqueta eh, o por qué de, de esa etiqueta. La engueremos en la en la 5 marzada, ¿no? Pues que teníamos hasta una cheta pues sirviendo orden, ordio minero, religada, de, by, by ordio minero, eh, todo, lo, todo lo día, ¿no? Y, y mismo hacemos una chambreta. De, de pues también con, con ese logo no con ese diseño tan, tan pincho y, y bueno pues que hacemos una chambreta camiseta, zamarreta, t-shirt o como le quieras decir contadnos cosetas de, de esta viera ¿no? que yo sé que aquí la chenque hizo sin saber muy todo pues la chenque en esas escuchado seguras que ya la ha atastada y puede decir que ya la mejor viera de, de todo el mundo De la sinergia que había con ordio Minero, la interpresa de Viera Artesana de Blesa, de, de Teruel, de las cuencas mineras, ¿no? Pues, naixió, pues, para celebrar este cabo de año, charlando con él, pues, acciona, frenos una, una cerveza especial y así nas, naixió, arreligada. Ya la presentemos, como has dito, tapar de, de chinero. Este una presentación un poco petit comité, no íntima, para... Para la chen de Nogara y chen cercana bueno, con, No, con... no, no tan pedi comité, eh Que aún vivíamos chen, eh Bueno, que, si que poder de convocatoria de Nogara no, no. Y es subestimado <risa> <risa> Bueno, pues nos no sé, ir a muy chen Para pa forrearnos toda la viera que, que entenebanos, ¿no? Con un pinchadiscos que también era de calité Excepcional <risa> Se acotó, se acoró toda la viera. De verdad, de verdad. De verdad, cuando principió la sesión de... Sí. Bueno, eso, cuando remató lo concierto, pues no sé si duró la viera 15 minutos o 20 minutos más. 120 o sea, litros y... Uf, <risa> decir, en un eslambio. Decir que ya era un lote que no se a feito ordio para tastar la viera, a ver si nos fue goy, Y si, París, que nos fue no, me... <risa> ¿no? Nos, nos nefació, <risa> sí, sí. Nos nefació firme goy. A, otra cosa no, pero la viera... Mai. Bien, pues tornemos a presentar esta vegada ya oficial menos ¿no? estío o 4 de marzo la víspera de 5 marzada Ah, no ah, vale vale vale la víspera de 5 marzada en Ordeo minero aunque ya tenemos los botellins la presentemos a este vino repercusión mediática mismo vino periódico de aragón uh -huh. Uh -huh. Y así estío ya la presentación más oficial, ¿no? Charremos un poco de Ordeno Charro de Quemena de era, nosotros charremos de la etiqueta, charremos de Cabo Daño y por a mí aparte, pues sí que de Charro de la etiqueta, ¿no? Vale, vale. dale, dale. dale. <risa> ya, te tardas. Ahora mismo no, no la tengo de van, pero por lo que me acuerdo, ¿no? Ya fa tiempo listo. Pues tiene las colos corporativas de, de Nogara y de, de Ordeno de Minero. Y una etiqueta fuesca ¿no? que destaca las letras que son en blanco y anti más de, de motivo principal. ¿no? Y una imagen, que lleva una, una religada. En concreto, y un mosaico. Decir que la etiqueta y etiquetada de, de, de raso en aragonés, que me parece que lleva la única viera de, de todo el universo que. En, en cara que sea ilegal. Que en ye. Gracias por la puntualización. <risa> y, y así nos. Y sobre el motivo principal, la religada que, que decía, pues lleve un mosaico, lleve plegado de, de una versión, ¿no?, de un, de un mosaico que existe de verdad, que lleve de origen romano, eh, este mosaico hay en Calanda, se dice Camino, camino, camino del Balate, y como decía, día la presentación y la chen de Fagoy, pues lleve, tiene las colas corporativas de Nogará, y efecto de, de teselas y cada tesela representa lo que lle la unidad no de la chen de nogara somos todos una colla bueno, yo... también me dicen que me muy mucho hoy o feito de que la religada siga inversa no no lle no sentido de de sol ye que, a, so, a solar que ye como la que ye la oficial de nogara Y esta en ye decidió visitar a las porque era la original. Yo he de decir que en la presentación de la viera, bueno, de primeras es que la viera ye muy buena, que nos explicó Jesús de, de Ordeo, que la han feito a, pues bueno, pues sí, como viera artesana, pero también con un, con un gusto un poquito más suave, pues tal, que, que las vías artesanas tradicionales está, pues sí, está que se puede ser, pues, pues bueno, está bueno, que está... Con se, más perro. Con más perro, con más clava <risa> y... <risa> Y es verdad, que cuando, cuando, cuando Rubén la movida esta de, de logo, flipemos, porque de la etiqueta, sin cursar, porque porque yo, verdad, que llegué pro bien y la verdad, ya que ya había cuaca, o sea, el 5 de marzo en las presentaciones lo petamos, el 5 de marzo petamos, y ahora continúa vendiéndose en Nogará y en Ordio Minero, en, en Albada y en La Flama. y, y la, la verdad es que tiene muy buena acullida y yo no sé si Ordemirio la padrinará la dará ya como como viera tacutio pero bueno a lo menos a nosotros este una honor que que Ordemirio nos fuese este regalo de cabo de Año. hombre yo cuento que sí no porque yo una yo una viera que como dices no lo, lo petemos en, en la cincomerda lo y petando tan que tan que quiera que vaya no hay una viera que objetivamente yo muy buena ¿no? Sé que escándalo en las ondas, eh, programa compañero de Radio Topo en afeito, ¿fació uno un programa. Sí, sí. Eso iba a decir que como de presentaciones no vi nada dos sin tres, pues Ordio Minero, no, escándalo en las ondas nos convidó a Nogara a presentar a la viera y estuvimos ya fa un par de semanetas por aquí por este mismo estudio presentándoles a él que tiene una sección, no soy yo programa en que charlan de Vieras artesanales, pues lo que era la nuestra viera. Les cuaco sí. Yo las cuité y es tío sí. Sí. tío David, la otra persona que vino con yo y dio lo, los detalles más técnicos Sobre esta viera Y pues si sí queréis saber más, Pues estos pasad por Ordeo Minero Y les le preguntad llames, Les les gane rames, llames De tú, de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 Eh, una, unos convidados muy cachondos que, que me fan gromas donde el otro lado de la, de la peixera Bueno, tenemos tenemos todo esto, que ya en mucho ya ya ha feito muchos conciertos, muchas cosas Pero ya que antimas conseguimos que proud que, que Isacoya Mitica del de Aragonés Que, que Isacoya, que tantos buenos momentos nos ha dado, nos ne diese un, un atro más, ¿no? Que yo una canta que, que fació de propio talo ta 25 Cabo de Año de nogara y que hemos escuchado la una vegada más por si no la hemos escuchado a Nunca no llegó a qué temazo no pepino, pepino de canta pepinaco yo la la verdad y es que me parís antiparte de pro tema sentimental no de esta parte de Nogara y de y de los 25 años y de tornará a chuntará para y todo y esto me parece un tema objetivamente muy bueno no una una de las mejores cantas que, que han feito en toda la suya trayectoria que ya que ya hay en larga yo que tal yo no no hoy cuyenas gracias en una cambra o sea mira que le, les hemos mordido milentas oh. vegadas pero o sea gracias antes de, de todo esto pues por estar uno dos dos grupos referentes de, de, de tener a, a valor de, de cantar de razón en que que no es fácil eh, y gracias porque si te tornar a hacernos un súper regalo que este concierto que hoy pues encharraremos Muchísimas gracias por esta canta y, y bueno muchísimas gracias por todo, o sea, te lo pravo, vamos, o sea, no, no tendré vida hasta devolverles la favor que nos han feito. Cuántas no no habrá con hoy sido la, la aragonés gracias a pravo, uh -huh. que son son baluarte frente a, a todas las agresiones que, que sufre a nuestra Lunga. Cada vez las gracias en lo musical y como decía Tamara también en, en lo personal por la favor que nos han feito y una canta que yo no, no me canso de escúitala. ...pepinazo de canta... Uh -huh. o sea, Ovi Ovidio, ¿no?... ...que lo presentó... Lo... ...bueno, se fació... ...las jornadas también... ...se fació hizo eh, ...una presentación de... ...de Ovidio suyo... Bueno, ...fació gracias. un vídeo con... ...con la letra de, de... la canta más que más... ...que pues, Antima salió... ...publicado en... en el Heraldo... Sí. El ...Heraldo Escolar... ...sí señor... Sí. ...ah, vale... <risa> ...y... ...pues eso... hacemos la presentación... ...en... ...en Ordeo Minero... Pues, de de... ...una de las charradas... Aunque queríamos darles un chico detalle como agradecimiento, pues una coseta material, ¿no? De de, pues de todo lo inmaterial que les que le van a agradecer Y bueno, y yo so, que que vídeo lo podéis ver en, en, en YouTube y tal, pues si se so, ha puesto la chena lo mejor que, que no echarle bueno agua pues bueno, pues así tiene una una canta con la letra sí. y todo para pa poder cantar, la cante más la letra y bien pincha. Yeah. Oh. Yo estoy que, que dentro de dentro de unas añadas. esta cantada será como... Como un himno. Sí. sí como el Jalabalusa. O sea, no, yo... <risa> y, <risa> no sé, no, Janje, pero quiero decir eh, lo de que la historia pues da valor a las cosas y igual que Lendara a Nogara, pero bueno, espero, no, soy segura. Pero soy segura también de que esta canta será mítica por, por a su valor en sí, porque como decían Rubén y, y Mario, ye, en sí misma, ye, pero buena pero también por lo que ha significado tan ta Nogara y ta la historia misma de, de Prau. Exacto, y del aragonés y de la música en aragonés, ¿no? por a las estrellas. Bueno, y como ya no están fartos de, de Viera y de, y de Borina y tal, pues decidimos de tener la vida una mica más, más sana, ¿no? Y, y así nos plieguimos, ¿no? Creo que esto ya era o 16 de... de abril que Febanos la tercera edición de, de Atotestrus, de la jornada esportiva por un Aragón Rilingüe, organizada por Esfendemosas las Lenguas y aunque estimó, bueno, aunque colaboró, pues Nogará, pero que sí, y también pues Muy Tatrachen, ¿no? Eh, Sabores Próximos, eh, Aflama, eh, La Albada, eh, Cosanse, adisart Y, y Beluno me, ah, y la, y la asociación de vecinos de, de la Madalena también que, que coorganizaba <risa> y, y bueno y, y eso y esta jornada no ya la primer, ya era la tercera vegada ¿no? que, que se feba Y bueno, pues en este, en esta ocasión tenemos un juego de orientación, un, un cross infantil, ta, ta ninas y ninos, un chique de calentamiento en, en Aragones, lo, lo que lle la actividad, una mica estrella, la actividad más central de, de Atodestruz, que lleva un cross Por, por el Parque bril y por las riberas de, de la Huerva y del Ebro y una, un cross muy chiquito dos, dos kilómetros y, y medio tasamen y, y bueno después estimos de Bermú en la Albada con Gaités que, que nos eh, nos musicalizaron una mica Odilla facimos una chenta en la Enrestida que la claro, ser también a, a la chenta, tanto en la Albada como en la Enrestida por, por dejarnos su espacio y, y bueno después de la chenta pues también nos estimos buen rato hasta y de, de capazo Bueno, aquí había un fascal de de actividad. ¿Qué qué qué comentar de de aquel día que pasemos tan tan pincho, ¿no? Desde ocho orientación eh en qué en qué consistió aquello. Bueno, qué decir de Atotestrus. Eh yo bueno, está este es a tercera edición, espero que que sea la tercera de de muchas más. de un proyecto bien pincho que que nos lleve costando un poco eh, pues en pentar y eso que tenemos tenemos progresírmes pero pero bueno el fesporte fe es fesporte ante más aragoneses ya que hemos hemos ido justo a hacer un mezclaje que eh, mira viera todo lo que quieras pero fesporte ya agones, intelectual si no, no. Esporte, no. Pero, pero bueno ya tercera edición eh, y, y bueno pues pues como has dicho pues yo creo es este, este o, o el acto principal Que, que este año pues este edición que más te ha tenido ya bueno pues ya sabéis que, que las corredoras pues corren con, con un dorsal con una parola que apadrinan, digamos, en aragonés o, o en catalán y, y bueno y te, siempre pues se, se adorna un poco pues con fascal de, de actividad eh, pues alrededor de, de ese cross o juego pues la verdad es que estió... bueno, decimos juego de orientación tal que los adultos no se No den un paso en zaga pero oye, una gincana de las de toda la vida, pues hizo, tras haber un poco de ángel lo norte, lo surito hizo. Y... Sí, sí, pero que no el he chuego previo, o sea, todo el tos no se orientaba. Sí, sí, no, eh. lo, de, lo de la orientación, la verdad es que nos cuesta, y bueno, la, la excusa, bueno, la excusa, la excusa el objetivo de todo esto, ye, para dar cuenta de que cuando salimos a Omon... pues salir con un mapa y casa ver anillo norte que parece una fatera pero muchas veces no es tan no es tan fácil y bueno después a corriendo infantil que bueno pues pues siempre tenemos tenemos público o generalmente otras excusas otras excusas y lesiones y bueno pues eso como digo o cross que estio por su éxito de participación yo estoy que he de como decía Rubén Antismas no pues Antiz que que lo de sacar los aragones de De, de lo que lle, tradicionalmente en Aragonesa se puede hacer esporte en Aragones y no pasa cosa. Así que como punto negativo, pues y lo, lo poco refirme que tenemos de, de los clubs esportivos de, de Aragón, porque no había traza de de que se de que se sumen a este, a este carro y bueno, y a la fin pues ya bueno pues estoy que los, los hemos dado ya casi como una, como una vara ya cacegada. no sé. Perdida. Si perdida. No <risa> Bueno, yo, eh, talachen no, que, que no, y es tío que no podía irle por lo que sí, a que nunca no estaba en un totestruz, que tal. Eh, teníamos la suerte de que vinió Silvia de, de Ascuchetes y que fació un chique programa, pues también, eh, bueno, ella... no programa charlaba de la receta de hacer barritas energéticas veganas y bueno pero también explicaba no es una miqueta pues en que en que pende va esto de atotestruz no y bueno pues salían y matchings pues por ejemplo dio calentamiento que que fació Ana que que también estio muy muy to pincho no que siempre pues le vamos a bella persona pues eso pues que sepa pues hemos levado pues a chen de fisioterapia pues de de temas de educación física no en que te en estos en estas áreas y en este caso pues estió que que menó que dirigió una miqueta y se y calentamiento no pues vi ahí en en esteas cuchetes muy muy topinchas no que más y curioso pues bien pues esperaste a, a lachen que que correbanos y bueno cruz yo creo que, que un éxito de participación no porque antes pues en estar una cosa que no llega competitiva pues pues bueno pues sí que lleva veías cuántas personas pues que sí que correban sí que ya Abel Piqué sí <risa> Yo, pa' yo, que me fa pena siempre ya Alberto, porque van sí. tres ediciones que nunca no gana, pero siempre se queda segundo, tercero, ¿no? Y es pues que no venga de reseco. Claro, <ríe> claro. Claro, claro. <ríe> y se como se le pasa lo que le pasa como se fue un sábado de my Things, pues vi a Chen que viene chusta chusta no <risa> que ante más que cal decir que el día antes ya llega concierto el Endacarís muertos en, en la López y, y bueno pues aquello pues también este una mica fricasera no pa pa muy que que ya era, ¿no? y bueno no, Dime, dime. Decir que no hay la actividad más multitudinaria del aragonés, pero para yo también una de las actividades imprescindibles del mundo de aragonés. Juntarnos a hacer esporte y pasarlo bien, pues ya es muy importante. Ya veremos qué pasa en lo futuro con la Totestrus, pero para yo una actividad que habría de continuar. Hombre, y pues también, pues y lo, pues lo que decimos, ¿no? Viva Pukat, bueno, Pocachin. Y corriendo, pero casi viva la vez, bachén millendo a los que correban, ¿no? Que, que, que bueno. corriendo. Y pues en Overmoo, ya... Eh, <risa> en era... en Overmoo, muy más ¿no? En Overmoo, claro, a lo de correr no tanto, pero a lo de, a lo de minchar, ¿no? Y... Y Fervieras, pues muy bien. ¿no? A la fin, ya una actividad más para socializarnos en Aragonés. Nos socializamos nosotros, pero también los países que vienen con los fillos y las fillas, Por porque todo. también ve actividad a niños y niñas. Uh -huh. Sí, y pro importante. Juan, ya eran parando ocho de orientación, pues muy tismache, no saturaba. Oye, pero esto que lleve, pero esto no, una movida en Aragonés, no sé qué tal. Y de y verdad que yo me, me coagaría fijarme en una de las puertas y tras de un ministerio de tiempo y todo esto Y irme a o primer día que velo un charro de la corrica Y biller como, como, como, como mm. nació Y biller, pues si pues, es que ha visto este, pues como lo de la canta de pro que decíamos antes no Que dentro de unas añadas dijeran Ay, Había una collada de barrena pues, Que dijeron, ni a hacer un cross por el Parque de bril en agonés, Vamos Pues bueno. Somos las purnas que son la flama, ¿no? Oh. Eso, esper eso esperamos, ya esperamos. Al de un árbol bien frondoso. Ah, Faresa Farem sao. venga. <ríe> bueno, y en <ríe> esta Bueno, eh, en este ambiente festivo que estamos teniendo ahora la peisera de Radio Topo 101.8 de tu FM eh, también, cal decirlo, ¿no? Pues eso, y se Bermu que ya estuvo una mica también festivo De pues estimos de chenta en la universidad muchas gracias a la chen que, que fació la chenta la que, que pudimos chentar ¿no? y, que, y que estimos tan a gusto, que también que, que nos aculloron y pues la postchenta, ¿no? Que ya llega casi un clásico, ¿no? Que no llega, no programa, porque es verdad, que no saliva no programa, pero pero tenemos los chuegos ta, ta adultos y cuando decimos chuegos ta adultos no somos charlando de de cosas sexuales. Estamos charlando de chuegos de Andorra. Hombre. No, hombre bueno. En arrestados lugares no se puede el Que tonta. Bueno. bueno, bueno, bueno, bueno. Tira, tira, tira, tira. Pues yeis, oye, está fuera coñas Está pues a sacar y Toda esa movida que, yo qué sé Somos adultos y nos da vergüenza de chugar Pues a mí me encanta chugar y me encanta chugar A muchas cosas, pero paréis que ya no más O chugamos al Caballito blanco ¿Cómo se dice el chuegoiste de dos sentimientos? ¿Cómo se dice? El... Con ello de la suerte No, joder, tú sabes que ye Pago Pago Ocho goiste de los sentimientos que tiene Cartas. Bueno, que no más jugamos a cosas ah, no serias. El sí. guiño, guiñote sí, sí. O, o dos dibujes. O dos los dibujes. Ah, lo el bueno. ¿Qué? No sé de qué ah, está hablando. Bueno, la copeta. Que no más eso, que que no, que no más, ocho jugamos <risa> a ocho adultos y nos olvidamos de de esos dos ochoos de ochoos que jugábamos de niñas y que nos encantaban. Y muchas veladas se esfiende ochoos tradicionales, pues que decir, los bolos de tal, la barra de agonesa, tal La que estornija. Que ya pro pero que pero que a la fin a lo que chocamos nosotros pues pues a lo que chocamos ahora y nos encanta tornar a pues a chugar y antes más pues yo con, con la ye, misma con la misma fuerza que que chocamos más a o sea, el ¡El DIC, al DIC, ¡Ese! Oye, oye, dice, que dice. tiene que ver con la labores. No, sí, sí, sí, tío, pero que Los, los adultos, no a, a chuegos Al cartán, al Carcasón, Al dixit, eh, al no sé eh, qué eh, no, el no, pero sí, pero Muchas vegadas nos olvidamos de que había chuegos Que chugábamos antes más y que nos, nos encanta Tornar a chugar sí, sí, sí, Antimas que, son los, los más fáciles Y que más que no lo pasamos de y Bomba Y esta añada, de feito, no ya era programado Y es un clamor popular que tornásemos a felos, o sea esto es una cosa que no llega en o a la fin ahí nos de de plegarnos tal porque nos lo iban demandando bueno había movidas en la carrera <risa> y, y esa, esa cortes de tráfico esa esa y todo eso que vinio... ta que los <risa> que, que vino Este bien, ¿eh? Es. Sí, eso, y no al más estieron, pues unos chugos pro internacionales. Platinir. Sí, sí bueno, eso, y, y este y segundo año que se fa y este, este año off the record, pero bueno, pero en el primer año también, pues tenemos a, a toda la Catrina ya de, de la <risa> plaza, problema, sí. pues viéndonos, ¿no? y Bueno, de feito tenemos una vecina que vive chusto encima, que nos dice que Juan, paremos estas cosas, que al menos la visemos, te ta, ta, ta vais a, a jugar con nosotras. Esa, Juani, sí. Hola, la Ana. Hola, Ana. desde aquí un saludo. Si nos sigues entiendo. Juan y Ana. Bueno, eh, dejando a Totestruz. Eh, ya tenemos... esporte, tenemos las charradas, tenemos la, la, la alchafería, el concierto ya, chico ron y tal y también pues la, la, la, la fin de, de un proceso que le va a fendo funcionar desde de septiembre no que llegue los lo los la campaña de selfies la campaña de de vídeos y de y de bueno pues de toda la que va aquí esto colaborar con nogara pues felicitándonos esos esos 25 años que, febanos, que femos Y, y que bueno, que se tradució todo ese, todo ese cariño, todo ese amor en forma de selfies, de vídeos, de fotos y de tal, se tradució en un video que nos fació o gran edu de, de cintas de enero y, y bueno, pff, que yo la primera vegada que lo vié, pues ya era, era también a pocas de, de plorar, ¿no? de con la glarima en en a. en o, en o huello. Y, y bueno pues pues contad una miqueta que todos que todos parisio o vídeo emotivo Joder, super emocionante sí la sí, verdad es que vi había muchos matchen que, que participó en esta campaña de, de fotos que hemos dicho campaña de selfies para fin y, a la fin casi ninguno algunos ha feito selfie pero bueno campaña de, de fotos que mismo contemos con Chen, pues con Oixía, no de artistas esportistas... Periodistas y todos losistas de. Con Willy Toledo, creo que sí. Y bueno, pues, Chen Konoishira, Chen es alumnos, alumnos de Agora, maestros, Chen de Navarra. De presidente del gobierno de Aragón ah, sí, sí. sí, ah, sí, sí, sí. responsable de cultura sí. de Concello, Fernando Alvarez. O, dir o director de política lingüística. La verdad ya es que estoy muy bien, todos los pocos meses que tenemos que replegar todas las fotos y a la fin pues Cintas de Enguero nos fació, pues una obra de arte ¿eh? con todo eso y, y nos hace un vídeo pro pincho. Vamos a decir también que, que toda esta campaña de imagen no es esta posible tampoco si no se nos teniu, bueno la, ima, la imagen principal de Abril por Aragonés y lo que nos queda pero llevo super logo de Nogara a 25 años Que, que, bueno, ha estado presente en todos nuestros actos y que continuará Dica a la fin de la añada. Mesmonostasis. Mes <risa> vía Perasti uno o dos tasis que van o luego de dos veinticinco años de nueva hora. Pero mira, tú, es que ya hemos vist Eva nos visto todas las fotos, ¿no? Al tubaso, mientras de septiembre Dica ovidio, vídeo, vanos visto las fotos que iban plegando, pues con Toti con iso, cuando vídeo se emitió día de concierto, pues tío, muy emotivo. Yo cuento que, que, que villelas todas chuntas, te... a sentir lo lo importante que que lleno gara Quantiemachen se arrocla y, y fue un poder porque por esto sea un proyecto muy grande a la fin ya hizo y, eso, y es lo de las teselas que decía antes no sí, una, sí, sí, una sí, foto no le importan pero 500 fotos que bien traigo esto pues sí, verdad, pues y, sí, y, sí. y con y con la música de Plau sí, sí, sí. y que además eso sea nosotros había nos timos en Omiquinos pero sí que sí que tenemos la suerte de, de estar los primeros en, en y este trabajo que nos ha feito cientos de Anguero Edu y, y la verdad es que a su primera reacción es tío como Edu nos pasa esto ah pero que sí cuántos minutos durará cantar Pues como 5 minutos ¿Y cuántas cinta, ¿y cuántas fotos vino Y no sé si vea 193 Creo o... y, y bueno O sea Y flipo Y dije De ficar 193 fotos En 5 minutos Y dijimos eh, Sí Y lo fació, o sea, de verdad que no nos esperamos ni a respuesta de Achen, que por cierto, a respuesta voluntaria y muchas veces también de, de los trevallos de no hogares y nogaleras, de, de ir persiguiendo pues a la Achen que se fese fotos, mismo en a consultado médico. Básicamente o sea, de en, bueno, Básicamente <risa> de sin cusa. Bueno, no, el, sí, es bueno, verdad. Y verdad y muy eh. tismachen, muy tachén, muy tachén. Muy tismachen y, muy tismachen, tismachen, y, muy tismachen. y, y que. lo De la colla Alicate. Fació, entrevallo, sobre bueno, la verdad. Pero yo que también, antimás de al de la Chen, también nos venían fotos. Estoy pensando bueno, en collas no sé, de música, eh, ¿no? Eh. Eh, los Isera o pues Los Dranque. Olvidados de la Morgue, los de la Roma de Antimás de verdad, porque había, había collas que se hacían una foto en, en los vestuarios, que también Joaco. de pistón. O, en, o entre un público en otro concierto pero había tismas había más que yo me truco muy tismo, que se, face, se feban la foto eh, mientras la suya actuación o sea ya eran de feitos protagonistas de, de ver cuántas de ellas ¿no? que eran en, en, en, en mitad de, de la actuación y otro lo y decían Bueno, no decían cosas, pero como que aturaban, disaban como un impasse, o el batería tañendo un poquito a continuar con el ritmo y O-Cantaire pillaba el cartel. <risa> <risa> que la comando Cucaracha, Comando Cucaracha, comando. Cucaracha el, los Feminals Brothers también lo hicieron a Sinas. Eh, por la foto, los selfies que hicieron, eh, bueno, Lurte y Sera también que lo hicieron con cono público o sea, uh -huh. que, estió, también, que no lleno más fe una foto, sino que antes más sentimos que la gente se fue a la foto con muchas ganas. Sí, sí, Lourdes, más ahora que lo dices en los Terueles, ¿no? En Medievals que, que iban ahí con, con un cartel y, y, y de todo, ¿no? Bueno, y mismo fotos que nos plegaron nos plegaron de fuera de tiempo y ahora fin podemos fijarlas y, y han quedado bien pinzas. Y sí. también fotos de puestos pinchos, ¿no? Que... De todo el mundo, de, de Venezuela, de Nueva Zelanda, de, de Holanda. yo la en Biela de Occitania. Sí, sí, sí. ¿no? De, de en el alto de Bella de Belmont Bella no, tuca, no sé sí, sí, sí, de no sé a los Mayos de los Mayos vía vía vías sí en escalada sí, ¿Sí? Uh -huh. yo la que te envié era en una tuca de Occitania también a casi tres mil no, no plegaba tres mil pero una tuca altera equipos de deporte grupos de amigas mascotas moñacos me una foto de de moñacos <risa> de qué será esa foto Bueno, y no sé si bella coseta cosita más de, de lo vídeo. Bueno, muchas gracias a Edu, de verdad. Sí. un pedazo de, de vídeo y una, una cosa muy topincha. Y ese vídeo se presentó precisamente en, en O, concierto. ¿no? Con, con una O mayúscula feita con compás, con un compás de, de un amplo de... de... los que nos regalaban en la comunión. No, no, no, no. <risa> esos no, de no, de los buenos. <risa> Y, y eso, que yo creo que un concierto, bueno, yo tengo, no sé, yo he estado en probablemente miles de, de conciertos en mi vida y, y recordaré, no sé, recordaré, ¿ves cuántos? Para siempre, uno de ellos, eh, y creo que, eh, que, que no soy el único, ¿no? Que, que piensa, Sinas. Bien, está bien un tamal en Aragón pues somos poquez eh, no tema del aragonés somos mitismos menos no y cosas como esta alegrías como esta nos plegan una cada casi cada casi cinco años casi no no pero casi cada, cada 13 años. no sé cada sí sí igual cada lustro cada cada década no yo fija mucho tiempo que no vi, lleva bella cosas sinas y, y bueno que no opinas vos atrás ¿no? contad una mica cómo, cómo fue aquello de concierto bueno que al decirlo por si ve uno y escuchando esto en cara contina escuchándolo y no es tío en, en todo esto tocaba la ronda de Voltaña, comando Bucaracha y Prao en, en orden de actuación y presentado por Natalia López y, y Roberto Serrano contadnos una miqueta pues más que más que con todo lo treballo que que de Zaga con tantas reuniones, tantas movidas, pues que ye, o fruto do, do de tantísimo trabajo, de tantísima chen, pues pues pues te y es muy emocional ver que, que la chen responde, que, que se acorran las de entradas, que la chen se queda en, en la puerta porque no puede entrar bonos no llegan de entradas <ríe> no pues pues muy emocional ver que o tuyo trabajo pues pues pues, pues y y, importan y, jo, y muy emocionante para que llegan que el Aragones no interesa sí, sí. Sí, sí. nos costó pro materializar o conciertos timos, mucho tiempo ofendo muchos castillos en el aire y a la fin que podés estar un 23 de abril y como ya he dicho otras vegadas que este estás el acto más importante por el Aragones dos años pues llegue como un, un, un liberar tensión y decir buf Bien se vale que lo hemos feito. Sí, no, bien orgasmo, bien orgasmo, bien orgasmo, bien orgasmo. Bien se vale, la verdad es que cuando hacemos tiempo en la, la asamblea esta de valoración, bueno, los adjetivos eran pues eso, eh, histórico, o, o, o, o millerato todo o sea, o no digo o en calidad, que, que pues está que también, pero a lo menos en, en Chen, Asisten, o mejor que se ha por la Aragonés en, en muchísimas añadas, y ye pues un reflexo de una contremastración de la de fuerza que en cara tenemos y que en cara nos nos queda, ¿no? Y, y, un, y una contremastración también de la de fuerza que tiene Nogará, o sea, porque se charlando de un, de un concepto, de un aniversario por Nogará. y la verdad y, que, y participaron anti por pro que las sí, coyas las presentadoras que, que ya has dicho os técnicos que también nos hicieron un favor gran o propio centro cívico de delicias y también todo to, to lo que se embrocó todas las tenden socias as no socias as amigas compañeras alumnas la eh, verdad es que estuvo pues una traza de convivirnos atrás de trevear de consulta y fer pacha entre entre la chen de la asociación y pero que sí contrimostrar que que continuamos estando y por muchas añadas más eh, pues estar pues, oye yo vengo aquí a charlar <risa> pues pues a a mi hora a escuela de a mi a lo menos la más numerosa escuela de, de Aragones eh, o a la que más se la que más sevilla a lo menos Y, y de verdad que uno de los objetivos de Nogalle, de visualizar la aragonés y creo que sí que con esta en aragonés y con con con o cierre concierto vamos lo hemos feito de raso Bueno, yo creo que que si, aquí nos podemos detener, aturar una miqueta más en que ya nos hemos pasado de tiempo, como siempre, ¿no? Pero, pero yo creo que ya habido muchas cosas, muchos momentos, ¿no? Uno de ellos, pues ya ya lo hemos dicho, y en la presentación de un vídeo, ¿no? Que, que esté una cosa repolida, pa yo de, de eso, eh, tenía una mica de, me fui una mica de miedo, lo ¿no? mismo este este momento, porque yo sabía que iba que iba que diese me la glarima, pero bueno, pero pues pues a la fin, pues oye, pues si estas cosas pues pues pasan y para uno, eh, también ...en la ronda de Voltaña... ...yo creo que, que hizo... ...bueno, empleó la cambra... ...y era a rebutir, no sé... ...y culliva, de verdad, ¿no?... ...hizo, hizo y era... ...se quedó... ...se quedó... ...se quedó chendi fuera... ...no pudo ...exactamente, se quedó chendi fuera... Por ...no la por ciudadana. las entradas... ...sino por la capacidad de... ...de la sala... Eso, de ...exactamente... Ojos. ...como siempre Porque tornamos... No se de entradas... No. To ...tornamos a... <risa> ...tornamos a demandar... ...de, de tierra de barrenados ...que había llegado una sala... ...de tamaño intermedio... Porque si pasas de 500 personas y atrás de ir a la multiuso que se para ti, para bla, bla, bla, Bueno, pues eso, pues cal, en Zaragoza, por favor, una sala de una capacidad de mil, mil pocas personas. Ya, eh, ya viná, ¿no? Teatro de las, de las esquinas. esquinas. Y que no te claven. Y <risa> esa municipal. Exactamente. Y eso, esa, esa sería la puntilla. <risa> y, y bueno, pues yo creo que la ronda de voltaña pues hace un concierto Curtet. porque a yo, a yo a lo menos se me, me fació bueno a yo se me fació corto todo ¿no? pero pero pero también muy emotivo no muy cargado de, de lo que hay en la ronda en estado puro y, y que, trucó, que, to, que tocó que tocó mucho también a, a toda la chen y lo que decíamos antes intergeneracional no porque llegas eras en, en primer ringlera con la chen igual pues de 20 añadas ¿no? con los señores de Aragón y una mica más fura más reivindicativa y en el fondo pues también te nevas pues a, a chen de 60 de 70 de 80 bueno igual de 81 <risa> pero bueno pues ya de, de, de otra edad no y, y en medio pues todas las edad y en Obar muchas <risa> otras más personas más. no que también era una cosa que me trucó mucho que viva Ovar viva un ambientazo de, de tal que salía <risa> que pillaba capazos no, que, que... saliva y Chen yo soy yo estoy con, con bellas personas que no pudieron entrar allí pero que se quedaron en Ovar <risa> igual, o sea, igual tampoco creban, eh. No, pero quiero decir que no te dan de entrada y dicen, ah, "Vamos, no, sí, es que sí. con la con la historia Pablo, de, con de me voy a esperar a Villers y veo un le sobra uno, tal." Pues a la fin se pues eso es lo que nos pasa siempre a zaguera, ¿no? Pues se involucaron se involucaron. Y claro, a la fin era, "Y que tan nosotras también estuvo como un reencuentro, o sea, estuvo como como tornar a las añadas de de fa, 10, 15 años, no, o sea, como trovanos con O de esa y eso so para nosotros pero yo que viva oh. Chen que fundó no ganaba 25 sí, sí, años sí. y que hiera, no y, sea, tío, y, y, y también al revés claro y eso yo estoy muy emocionante a los más jóvenes vi la fuerza que teníamos nosotras o sea nosotras como colectivo quiero decir el aragones en general ya no charro de ni pues tal Chen que les de mellena edad no sé si decimos asinas hasta encontrarnos con Chen Que feba, muy que no nos O sea, tallo estoy como como una boda permanente. O sea, que no aturas de saludar a Chen, que yo como, hombre, tú por aquí, tal, tal, ta. Y de impuesta a la Chen, pues, que fundó un hogar, que, jolio, que... Estoy que... Si, si es que a Veldilla, Belún eh, fese un concierto por, por bella cosa que he fundado yo. o sea no, yo no feran, no feran. Yo no me me en el cuerpo de esta Chen, pero Tayo estaría pff, bestial. pues hizo Fendotraña, ¿no? Que es la esta esta canta Fendotraña para que para que Atros, para que Xiamen pues que pues que llegaran en primer ringlera con 20 con 20 y pocos años o mismo con decitantos tantos años, ¿no? Pues que, que, que contienen Fendo y esa, esa traña, y que continen trabajando por la Aragones de después de la ronda, de ese momento tan intergeneracional eh Comando Cucaracha. Temazos, pa yo... pa yo lo, lo tañero en todo, ¿no? Yo comando cucaracha y una, y una colla que, que tiene temas de, de muy diferentes menas, ¿no? Y, y yo creo que fue hacer un concierto chapó, ¿no? De, como Antimas en zagueras, Antimas le, Yo creo que que han pillado, han sabido han sabido prender una, una Andrecera pro, pro pincha, ¿no? Y, y pillar unos temas. Y bueno, ya personalmente, esto ya ya, ya hay una cuestión personal pues cuando cuan eh, la de la enredadera, la dedicada a un programa que, que me que me dio por primera vegada la voz en, en la radio, ¿no? Que, que aunque hace tantos años la Aragones lleva en vivo y que estoy de esta casa de, de Radio Top. Pues bueno, pues eso también este un momento pro pincho, ¿no? Y también pues está vivido vivirlo con, con Nacho y Pati, pro que sí, y bueno, pues así nos, nos arranquemos los, los taxistas, bueno, los charrantes, y, <risa> y... Y yo pues escape a trovarnos a ¿no? Con, con Pati, con Nacho, y, y bueno, pues ya había muchos momentos risos, ¿no? En, en Anuay de, de, de Comando Bucaracha. Sí, a verdad, llegué, ya que había pues anécdotas y, y vamos... No sé, no sé cómo se dice. Pero, imos, pues, estoy de seguro es que si nos juntásemos todos y principiásemos a contar todo lo que vivimos hasta y todo, todo lo que vivimos, que también vivimos muchas, muchas cosas. <risa> bueno, pero eso igual no pues, Por eso, ¿no? Por eso, pero quiero decir que, que llevo un concierto que a la fin va a sacar, pues, muchísimas más historias. Y ¿Eh? yo comando, yo verdad, que, que en Zagueras, pues, pues, Julio talló yo... ya está como un redescubrimiento, ¿no? o sea, espero que, que continúen muchas ideas más, más y haciendo cantas tan tan buenas como las que nos sufrieron en, en o concierto, concierto de Nogara. Pues yo, si te soy sincero, musicalmente no tengo un recuerdo o aire grande este concierto, porque ya sabes que cuando, cuando organizas un concierto, a la fin no puedes disfrutar de él como, como querés. y pues casi no podía ver a la ronda no sé si me parece que no lo veía y comando al vaso lo mismo pero de seguras es que hacía un conciertazo y por lo, por lo que has cuidado a la chen que sí que he podido verlos lo facen. tayo yo estoy una nueva y plena de machia tío tío eh. y, y a yo me fació muy todo y la, la ronda que sí hacía un corcier taco y también comando vestido pro bien pero sobre todo Proud, trau es estío inconmensurable y precisamente ahora vamos con ah, él claro ¿no? decía Rubén que, que él no no podía disfrutar Guaire de De la ronda y de y de comando, yo no estoy tan embrecado en, en la organización de concierto. Y la verdad es que sí, que la ronda y comando, pues al tu vaso sí que y sí que esté. Y lo recuerdo pro bien. Comprado ya, <risa> tengo el problema de, de memoria porque <risa> porque la viera religada tan buena que lle, pues fació el efecto. No, y tengo bella laguna, pero pero todo lo que recuerdo, la verdad es que lle, una. Mm, pasada impresionante. Eh, bueno, tardad vosotros primeros y cayó pues lo mejor concierto de Prague que he visto en mi Impresionant. vida. Impresionante. Les notaba con muchísimas ganas y se notaba, se notaba. Yo, sí, yo eso, les vi lleva y, como... felices. Sí, sí, eso se nota. Yo cuento que les pasó como a nos atrás con el concierto: pues que estuvo liberar tensión y ver que todo va bien, pues a él les pasó no. lo mismo. Tornó a ensayar. nos irán ensayando, nos facción en la favor de tornarse a chuntar en, en concreto para este concierto y, y puyas en el, en alto del escenario, vejer que todo suena bien, que se troban a gusto, que tienen la cámara plena, que la chen son con ellos, pues cuento que estuvo lo mismo. Una sensación de, de libertad y de disfrutar un momento. La verdad es que estoy un honor, como he dicho ya antes, que, que para hecho un en ta, ta pues tan concierto de nogará. Antimasis, o sea, yo estoy que la, la gozamos los de Abaiso, también la, la gozaron ellas, y eso, o sea, y de Seguras. Estió un concierto en que, de verdad, o sea, talló, no sé, la ronda tenía una edad, pues hizo, pues muy clara. O comando ya era como más mezclado todo, pero en, en Prado sí que estió como... Pff, o sea, como importaba igual con quién bailases, con quién no, que tenías a al canto, o sea, toda la chen lo vamos, petando... Y, y Antimas bueno, Antimas tenemos la sorpresa, o sea, si no, si no, llegaba pro con, con Prow, <ríe> Antimas y que no, nos, vamos, o sea, no, nos facilitó una sorpresa inmensa de, de tornar a Villera Elena de mayacán bueno, mayacán y de tantos otros grupos en, en el escenario, que hay una mujer que se mincha el escenario por todos los costados, o sea, y que hay una tía, pf, vamos, impresionada en dreito y... Y bueno, y, y que tiene una fuerza, una que mía que, que contacha a, a toda la chen que la, lle, que la lleve yendo Yo guarda que tengo lagunas, ¿eh? pero Iso no los olvidaré en la vida ¿eh? por, suerte, por suerte, por suerte, si no, mejor a, a Elena y a Isa, la que montaron de encima de, sí, sí. del escenario, Iso, espectacular ¿eh? Se complementaban muy bien, la verdad, sí. se van buena para ellas Calvillera, sí, sí. video A ver si sí. se puede... Calviller, y Matchen sí Porque okay. la verdad es que Isa Isa es una súper profesional Que a más se treba ya todo con, con tanto esfuerzo y con tanta dedicación Que es que casi increíble Y, y ya, si no más, ella Ya suelen callar Ya llen la leche, o sea, bielas a las dos Buah. La sororidad se sentiva por todos puestos <risa> Un privilegio, ¿no? Y, y también lo público respondió muy bien O oh, sí, bueno... Que La, sí. yo ya no yo creo o sea yo creo lleva muchas vegadas no te sientes una mica friki no de, de decir va pues estas cosas y que nomás me fango ya yo no y cuando te vies con toda esa patacada de nasty bailando lo mismo que tú no y, y botando y brincando y, y chillando esas cantas no que, que nomás más con ese no tuyo treballo tal pues hostias pues pues yeah. no nomás hizo facción un world of death Ah, ¿sí? De verdad, ¿De verdad? ¿Cu -cuán se me ha feito un World of en un concierto en por la Aragonés? <risa> ¡Nunca! ¡Oh, shit! <risa> a más, muitísima Chenchoven que nunca no he visto a, a Prao. Nunca no sí. he visto. Y eso oye, flipante, ¿no? Talló. Es... Sí, talló este concierto, tío, una continuación de, de fuerza de Nogra, porque sí, también una... un, un la no, no sé si sonar sí, propotén pero un puente un pues sí o sea un ejemplo Está la chen más jovena de esto eh, o sea esto yo lo que yo le aragonés eh, bueno, esto, lo nosotros, ver, ¿no? esto lo que, es lo que hacemos nosotros vale esto lo que que que yo lo que yo no ganará vale sin cursar esto yo pues ya que esto yo lo que yo no y Y, y de eso después de, de unirnos y de Beller que, que podemos, vamos, que nos juegan las mismas cosas que estemos luchando por lo mismo y de seguras que de todo esto eh, muy tachen y sedilla de, de los más jóvenes pues le, les trucaría y dirían, hostia igual esto del aragonés mola mola <risa> <risa> mola mucho y no sé si, si tenés bella cosa más de... sí yo tengo un ínte más que se te ha sí, sí Está yo estoy cuéntanos. cuéntanos. Linte de ovidio. No, no, Linte de, por favor, velas. Bueno, y también de los, de los presentados no que los he nombrado nomás, pero hizo, pero que fa, que van una miqueta pues de introducción entre entre Colla y Colla y que y que charrorón, pues pues una mica pues hizo, pues que que, que fe de conexión, ¿no? Entre entre de, de filo conductor colla y, colla. y bueno y tal yo había un, un... inter emocional no sé si te gusta atrás también o no que estió el inter de, de agradecer a todos los maestros y maestras de, de Nogarao su de treballo por, por continuar con esta labor y por y por fer pues que toda la china no echaremos aragones y muísima trachen y, y continuar pues siendo viste ahí luenga y que la chen no charre lo lo use, lo emplegue y, y viva la fin en Aragones. No iba a decirlo yo. <risa> <risa> no, <porque> no. <risa> <risa> pa yo, vamos, o sea, yo esto sí que no lo sabía, pues los vídeos lo he visto y tal y, y hombre emociona y todo eso, pero pero esto sí que no lo sabía y bueno, pff. la hostia. Sorpresa Sur general. Muchas gracias. <risa> yo no sé qué decir. <risa> Me he quedado <risa> sin palabras. Pues hemos a apoyado a los hackers, hombre. Con menú de alta cocina, te lo sirven donde quieras, pues van a ser encargados de cocinar y preparar, Tratos que los otros... Para estar en un programa en aragonés, y curioso la presencia que tiene Teruel, ¿no? Que siempre paréis que no que no se hicharra, que no tal, pues oye, pues Teruel ya saliendo terne que terne. Hombre, quiero recordar que en Andorra se hace o primer programa... En Aragonés, que creo que, que ha, se ha dicho Bella Vegada en sí, pues bueno, no Cerrado de bueno Nunca no se <risa> Y que somos muy isolados, tío. Asti, jolí, bonjal. Sí, sí. Pues sí, pues sí. Bueno, pues pues eso, pues, eh, con un concierto ya ya remataba este este abril por la Aragonés. No sé si te os queda bella, bella coseta que decir. Bueno, para yo eso, lo que hemos dicho. Un concierto histórico de, en la tradición de, de los laragones en la carrera y de, y de todos aquellos que se han feito y de, y de todos esos conciertos que se organizaban antes más pues más a Soben, por desgracia que no ahora, ¿no? Y, y la Zagreb cosa que nos queda, eh, que ya ha entrado, ya, ya no ha estado abril por laragones, sino. Ya, ya ha tocado para mayo que yo o Espiello especial 25 años no que Espiello pues era para que no lo conozca la revista de raso de, revista de actualidad de raso en Aragones que publicó Nogará mientras mientras casi 10 años que la han nos de publicar porque pues bueno pues por cuestiones de, de toda mena no económicas básicamente y, y de activismo y tal y que y que en este 25 cabo de año pues pues que le va que le va una mica a recuperar no y que taizo hemos contado pues con muita chen de, de nogara de fuera de nogara del entorno de nogara de patrimonial bueno patrimonios de chen que charra Aragón este tao en casa y de chen que lo hemos aprendido y y una mica de todo lo tenemos rusien porque ha salido de la de la imprenta fa dos días o sea que casi no nos ha vagado ni de leyéndonos lo entero no Pero pero bueno, así lo tenemos, ¿no? Eh, ya llevo resultado, ha costado mucho, el eh, coordinador de, de este número que haya estado, David, se ha una un reballo firme, furo, ¿no? De encorrernos a todas para los plazos de entrega y, y, y para todo lo que se ha feito. Y bueno, pues contad una mica vosotras que lo sois leyendo ahora. Pues, pues, qué decir, ¿no? De la re reaparición de, de Ospiello. Bueno, pues, llevo una, una revista muy atractiva en las en mans. O sea, que es que bien pincha. lleva bien chonflant y más. O sea, tiene mucho mucho contenido. Y, bueno, se charra se charra de todo. había muchas más colaboraderas. Y, bueno, se charra de, de los orígenes de toisto, De cómo se ve en Aragonés. De, pues, eso, no sé, de las escuelas que ha habido de, de Nogará. de bueno de hecho de aragoneses lo conocerán todos estos procesos pues aunque seamos mesos en cara de las músicas, los libros, eh, no sé, as trovadas, los blogs y las webs, A Chen que que charra que charra de nuevas o neofablans y los patrimoniales, eh, das mujeres y el Aragonés de bueno de de en general la verdad ya que hay un trabajo de de replegado opiniones y de artículos de Chen pues lo interesante Y, y pues eso, ta, ta, ta, me calo, leyeslo con calma y, y la verdad es que llevo un muy buen resumen de lo que ha estado y será Nogara y el Aragonés. Que lo puedes trobar en Nogara, en La Flama, seguro, y en los cuantos otros puestos que, que lo iremos metiendo, ¿no? Para que la chile no pueda mercar por dos euros, te levas una revista que, hombre, tan rático ya tienes para leer, ¿eh? Para chen que ya aprende en aragonés, para chen que ya en sabe, para apto para todos los públicos. Y, y que hizo, y que cuenta tanto con chen pues, que lo hemos aprendido como con chen que lo charra de, de, de a cuna. Y, y, y bueno, que yo creo que tiene artículos muy, muy interesantes, ¿no? No sé si tenéis bella cosa más que, que comentar Es que son más de 50 páginas Que había una ripa de colaboradores y A todo color A todo color que, pues, que Y pinchismo Y es interesante sí señor Bueno y, y yo creo que con esto me piden una para para aquí. Sí, agradecer a o diseñador de tanto del Espiello como de o cartel de abril en aragonés y y de concierto que y está ocho seboleá, que nos afeito esta obra que ya habres visto porque trucaba mucho la atención, que lleo mapa de Aragón en verde con una mena de de serpien que va zigzagueando con o señal de Aragón por encima. Eso que, que también es verdad, que, que hay una mica la imagen ¿no? que, que se ha dado y que amplió todo y que precisamente pues esa y la imagen y esa, esa señal de Aragón fendo cullebretas por, por un mapa en verde y, y todo eso, lo que, lo que hay en la portalada de, del espiello y, y que eso, y que hay... más que recomendable y que la agradecer a Chusebolea toda esa, toda esa imagen que nos ha dado. ¿no? Que sabemos que ha tenido un muchísimo trabajo con Totista. Sí, la verdad ya que ha estado pro paciente con nosotras y se ha fotido una palícica una buena, sí. Buena, pues eso. Pues muchas ta, gracias, Chuse. <risa> y incontable la Bueno, seguro que hay contable, ¿no? Pero yo, pero yo ahora si sí, si sí, si sí, sí decís nos venga, vamos a, a decir a toda la chen que feito bella cosa por, por Instagram instalar en imposible. imposible, seguro sí. que nos dijese. Si se contabilizase a... en euros por horas, no, o sea, no tenemos dinero para pagarlo. Sí, sí. Eso nos lo decían. Sí, si es que con a consumición. Cuando empezábamos organizar el concierto nos decían eso, oye, que teníamos las nuestras horas? Sí, ¿Ah, sí, sí. Y era O PIP de China. <risa> Alto vaso No, pero de verdad, no Por eso no no íbamos a decir tampoco Toda la chen que, que ya ha colaborado Pero sí que íbamos a darle gracias A toda la chen que ha, que ha feito posible Todo esto, porque porque hizo estado muyitos Y, y muitas personas Las, las que ha las que feito posible Este Abril Aragonés, este todo to este mes maravilloso que, que hemos vivido y que, que yo creo que pasará toda la historia. No sé si quieres hacer una zagar valoración general, porque ya nos hemos ido de, de tiempo muchísimo. Una persona dijo que el aragonés tenía la suerte de que de la chen que luitaba por él. Que don un ortolano, que no yo usatos ahora mismo, pero hay una frase que... Sí, está chambreta, ¿eh? Sí. <risa> y, y la verdad, ¿no? A la fin, tanto Nogara, pues... O valor de Nogara y el chen que... que Fanogara. Pues yo torno a travegada la reflexión de, de la etiqueta de, de, de la viera religada que tallo no como, como un mosaico, que somos chicotas teselas y que empeta, empentando todos juntos hacemos chirar a rueda que, que, que fa que el aragones vaya en tadeban. Bueno, pues sí que. A la sí, sí. Yo me, me quedo con Facebook, que los hemos escuchando de. de que es muy majo también. Y bueno, que, que por atrás 25 añadas más y, y muchísimas más, porque sí. Es decir, que hemos tenido una viera para celebrar los 25 años, hemos tenido una canta, que lo hemos organizado entre compañías y lo hemos disfrutado entre compañías y amigos. Y que nos quedamos en cara muy cabo de año. Pues sí. Pues sí, yo? y tal no nos siga sentiendo, pues que puede participar de esto, que el año venía en principiamos cursos y que mientras soberano verano regular que vi habrá saber las actividades, una bella cosa. La, <ríe> la, las fiestas, fiestas de la magdalena, la magdalena. Las fiestas de la magdalena, ¿eh? y es verdad, que, que cuando se imita esto ya serán a pocas de, de pecipiar, ¿no? Y, y que en las fiestas cosas. también se ha notado que cumplimos 25 años. También, también. <ríe> Y bien pues, bien pues del estío que, que continúa o cabo el año y que tenemos muchísimas cosas más y que no aturamos. Va a venir Amaral, no lo habíamos dicho, pero vamos a hacer un concierto en diciembre con Amaral. Sí, sí, sí. Y con, con los Rolling Stones, que, sí, sí. que, que presentan a suya cantan canta en aragonés. La claro, si es que de Mercado bueno de apoyo. me pues, pues satisfacer <risa> Bueno, pues, pues muchas gracias a, a Rubén, a Mario, a Tamara por, por haber venido. A tú. Como... Dino, dinos. No, no, a tú, a tú. Ah, vale, vale. No, me feo a o sea, feños, asintiva, digo. No, sé, no sé si será bella coña de las que me he estado no, ofendo mientras no. todo el rato. No sé, que nos Para, está no está charlando. No. Y, y bueno, pues como siempre, pues nos despedimos una mica con el resumen musical de, de todo lo que hay y usonando, pero de... De fondo, pues hemos sentido, o se suposa que sabría de, de haber sentido a Obrín Paz, a Vendetta, a Escatarres, Coma, Dranken Cowboys, Gatillazo, Dremen, Comando, Cucaracha, Maznes, Auxili, La Pulquería, Spencates, Nebelcha, Amaral, La Trova Kung Fu, de Chusban, Every Night, Feliu Ventura, Pepetti, y Marieta, Ixoray, Los Jaques de la Sierra, Mayakán, Sick Brains, Escabeche, Riverban y Pro, pero que sí. Agradecer a toda la chen una otra vegada más, que ha participado, que ha organizado, que ha refirmado, que ha venido todas las actividades de este abril por la aragonés y que lo fa Dilla Pardatro o que colabora de cualquier traza, no, ¿no? Toda la chen que ama esta, esta diversidad lingüística, esta diversidad cultural y que, y que no quiere un mundo monolingüe, monolítico, monocultural y, y, y todo eso, ¿no? Que lo que queremos llevar y Recuerda que Tierra de Barrenos Radio no llegue a versión radiofónica de un blog de mismo nombre Tierra de Barrenos, búscalo en el buscador que falla servir, que puedes leer o blog, que puedes seguir o blog también las cuentas de Facebook y Twitter, mirarás fotos en Flickr, los vídeos en YouTube y sentirías arte en los programas anteriores en iVox o en un propio blog. Y anti más, pero que sí Tierra de Barrenos emite Todos tozos miérkes de Sisagüito en Radio Topo en 101. Waito de FM Zaragozana. Le va más de 20 años esta radio dando voz a la sin voz Y sobre todo, recuerda que si es farta de cuñaos ¡Ascuita tierra de Barrenaus! ¡Bien! Por ¡Más perro! Y esta vegada lo hemos feito medio bien, ¿no? Y bueno, pues como ya... Lo hemos feito perfectamente, ya es verdad, ya es verdad Bueno, pues, pues como ya tenemos o verano... en 4 días ¿no? que a escape Plega lo verano, pues tendremos todos esos festivales, el Defendemos la Tierra o Piel, el Matarraña Rock el Salvemos los Ríos, todas estas cosas y ta, y a ta despedirnos el tamborileye, verdad Povorina Fall, bueno Lo siento a toda la chen que me deis o lo suyo festival que, que monten en no suyo lugar, pero bueno, pero mira, muchos y muchos que íbamos a disfrutar y chusto. Pues yo me despido con uno que no llena Aragón, pero bueno, pero yo muy cerqueta de, de Aragón Ya han feito un vídeo y una canta bien pincha. El ha feito eh, Pepe y Marieta con la colaboración de Aspenca, de Xavi Sarriá, que Calagra de Isele, que viniese con, con Feliu a hacer este pedazo de concierto de facción. Con, ...con la cosa sorda... ...que son de chira de despedida... ...y que esperemos que, que los podamos ver... ...ver este año una, una zagarvegada en caquesía... ¿no? Y, ...y bueno pues este... son la plec... ...que este año se celebra en Viñores... ...en no País valencia y, ...y bueno pues con esto... Nos despedimos. Espero que todos hayga fe y nos villemos en un mes. Y recordad que todos podéis descargar los, los programas anteriores en e-box en e y en oblog tierra de barrenao.blogspot.com barrenos Con pepe y Marieta Somlapleg, la plec Con la colaboración de Sprencat, Pass y la Gosa Sorda, nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Yo he la vida perfecta. Dona tierra olvidada la esperanza del potro garaje. Una lengua que ayer germana una matecha forma de ser. Una voz que reivindica que les cuentes que están al poder. Somos las selvas soñadas. Los problemas ilusorados. Som bra blek, som bra blek, som bra blek delsporsom. Tjänar kulture och sentiment. Som bra zen, som bra zen, som bra zen delsporsom. En gång marder för emotiv men som bra blek, som bra blek, som bra blek delsporsom. Tjänar kulture och sentiment. Som bra zen, som La que resona pel cim de tots els pots La comarca s'està unida Està viva i s'espolsa la son Alçarem la moixeranga I les botes s'omplirem d'aigua a dint Pa' cantar a l'otió canya I liar el foc de la gent Que la lluna estrapa el sol Que la festa aixeca el vol Pa' sentir-nos partint Som l'aflet, l'aflet, som l'aflet els bods som. Llegis, cultura i sentimid. Som la gent, som no el gen del fons Una comanda per moviments. Som l'aflet, som no el fet dels bods som. Llegis, cultura i sentimid. Som la gent, som la gent, som la gent dels bods Una comanda per Thanks al photos C'è una esperanza e fai dell'ombra del magico Come una olivera che arreglava la